Año 2009, Interior, Día Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera Enfrente de otro hombre, con cara de niño Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera El macrobiótico se acerca al micrófono y hablar Muy buenos días para todos Año 2009, Interior, Día Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato ah, ¿Y este facho qué vos? Oh? ¡Buenos días! ¡Buenos días! dice vos oh. ¡Bien me facho! ¡Decí buenos días! Oh, Año 2009, Interior día Muy buenos días para todos un minutito Con todo respeto, pero no te parece que sos un estúpido descelebrado que se hace el progre para quedar bien con tu conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días Con todo respeto, eh Este... Muy, Muy buenos días, días para, para todos, todo. ¿y por qué no ponés la otra campana? ¿Se sí, si quita eh? también opinás? ¿Quién propaganda de todos menos de 20? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No le lloran acordar a los tiempos, os juro? la herramienta de la dicha? Si se escribió en socios, no es para la la bien, bien, vale. ¿Todo? Todo el comunista lo que se no se duda, loco. ¿Qué el gobierno del partido de Valle? Yo soy. Oh, yo soy que la mancha, yo hoy, vale. Voy le mancha, oh, terrible mancha, oh, yo hoy, yo está hoy. Qué mancha. No? Ah, güey. Bueno. No toquen nada 2009. Año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros. Nada nos ratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, cuatro horas diseñadas para ser feliz en un el año electoral. No toquen nada. Un minuto pasa de las 8 de la mañana y estamos dando comienzo a este No Toquen Nada de jueves, eh, de jueves 8 de julio del año 2009. 899 o ¿no? Es 9, 9, 9 eh, razón, es feriado en Argentina. Es feriado en Argentina, feriado largo en Argentina porque es hoy, mañana sábado y domingo. Un sándwich bueno, sí, oficial. Bueno, sábado y domingo es como normal, ¿no? Pero bueno, eh, hoy mañana, en realidad el sándwich oficial para detener, según dicen las Oteros de Salud Pública Argentina, detener eh, la epidemia de gripe A, el sándwich es el viernes, ¿no? Que ya se lo podía tomar mucha gente pero que lo oficializó. No es obligatorio igual, muchas provincias lo tomaron como tal, este algunas empresas privadas también, pero no es obligatorio, o sea, no están obligando a que la gente no trabaje el día viernes. Ahora vamos a hablar igual de, de la gripe A, las medias ha tomado Brasil, por ejemplo con eh, convenidas de, de, del ejército en la en la frontera Google prepara un nuevo ataque contra su gran rival, contra Microsoft es la guerra por el mercado del software y Google ha anunciado que va a alargar su propio eh, ya alargó su propio navegador, ahora el mayor buscador de internet está ultimando su propio sistema operativo para PC muchos conocen Chrome Está tras Chrome del Firefox, obviamente, pero también de, de, de Explorer, que es el primero el que tiene más porción del mercado como navegador. Pero ahora lo que está lanzando es un sistema operativo para PC. Claro, pero además, un símbolo Windows, eh, para que se entienda. Sí, de pero manera. es con software libre. Soko. Vamos a ver si la eh, gente... lo, lo, so lo la, la comunidad de software libre dice que sí, que le crea a, a Google que va a lanzar un software libre absoluto, abierto. este Yo supongo que sí, por lo que están diciendo en su propio blog la gente eh, de Google. Pero está reinventando el sistema operativo, han señalado. Y van a lanzarse a competir con Microsoft en lugar donde quizás más le puede doler eh, a Microsoft, que es con el sistema operativo PC para eh, PC. Primero será para un tipo de computadores portátiles de bajo costo, como se llaman lo, los netbooks, y después será para todos. Esto lo están anunciando esta semana, sañó en el New York Times ayer, eh, lo levantaron enseguida la mayoría de los medios internacionales, pero además está en el propio blog de la compañía donde van eh, los dirigentes y los directores de la compañía eh, poniendo cada una de las cosas eh, que hacen en el blog de la empresa de Google, está la información. Después les leo algo más pero seguramente puede ser una revolución, ¿no? Y también puede ser Hay que ver, hay que ver si puede. En realidad Windows eh, ha demostrado tener una capacidad de supervivencia importante. Más allá de la proliferación de los sistemas operativos alternativos y muchos de ellos eh, de software libre, está claro eh, que hay una costumbre por eh, parte de una gran porción de los usuarios eh, de computadoras y los usuarios de internet que se inclinan eh, más allá de que sea un sistema pago por Windows. Habrá que ver si Google puede hacer ya en esa situación. La rapidez, la sencillez y la seguridad, son las claves de Google Chrome OS, así se llama, el navegador se llama Chrome, el sistema operativo se va a llamar Chrome OS, y así lo han señalado en el blog, los directivos de la empresa. Tres grados de temperatura tenemos en Montevideo en este momento, 81% de humedad, titulares, no toques nada. El ejército brasileño enviará 480 militares a la frontera de Río Grande do Sul para ayudar al combate de la gripe A. Según informa el diario Folia de San Pablo, los soldados distribuirán folletos y formularios a los viajantes con el objetivo de monitorear la circulación de personas provenientes de Uruguay y Argentina. Ayer se produjo la séptima muerte de un paciente con gripe A en Uruguay. Nuevamente se trata de una persona mayor de 50 años con patologías que, combinadas con la gripe, agravaron el cuadro del paciente. Además, las autoridades sanitarias del Uruguay Ayer informaron que hay medicamento Que si bien Roche se quedó momentáneamente sin stock El medicamento Tamiflu, el medicamento existe y se puede pedir a Salud Pública. Las mutualistas que se quedaron, Salud Pública dice que les puede dar ese medicamento. Y va a venir otro medicamento que no es derroche, que tiene la misma droga, porque en realidad Tamiflu es el nombre comercial derroche para la droga que se necesita. Va a venir otro medicamento seguramente en los próximos días, pero escuchábamos recién a María Julia Muñoz, lo, lo repetía en el informativo Canal 12 de Código País Ayer, asegurando que hay medicamento. igual hay una situación compleja de cantidad de camas, de locación para salud pública, en hospitales públicos se postergarán intervenciones no urgentes para atender la demanda de camas por cuadros eh, gripales, esto lo informó el, el vocal de la Administración de Servicios de Salud del Estado de hace Martínez de Sarquisian a el diario El País, o sea que la situación eh, está compleja en cuanto a cantidad de camas, muchas veces se da también en esta época, bueno a propósito de la gripe de Ace ha dado un poco más, incluso Salud Pública quiso salir a comprar camas, como se dice habitualmente, no a con seguir camas en las mustaritas si no las tenía eh, porque estaban colmados eh, también eh, en ese momento, pero hay medicamentos las autoridades de salud pública vuelven a repetir que a esta altura, esta cantidad de internados si bien puede ser superior hoy en día existe una cantidad de internados por la influenza estacional siempre a esta altura del año y que se dan entre 60 y 80, han variado entre 60 y 80 fallecidos y entre 70 y 90 pero bueno, lo que quieren decir es que sea una cantidad de fallecidos de personas que tienen comorbilidades o sea que tienen diabetes, que tienen este problemas respiratorios graves que se da cuando tienen influenza estacional que puedan fallecer, son todos muy similares los casos, más de 50 años y con todas estas comorbilidades como explicaba Homero Bañulo, aquí el otro día, no que nada, uno de los médicos que trabajan se hace más de 30 años, debe ser, porque además está asistiendo a salud pública en este tema de la gripe A. Ayer, Eduardo Sabio, grado 5 de la facultad, médico infectólogo, explicó un poco más, porque está asistiendo también a salud pública en este caso, ¿qué pasa con el medicamento? El médico va a estar más habilitado para indicar el fármaco cuando este sea necesario. Ya solo con la sospecha clínica de que es una H1N1, y aún sin haber obtenido siquiera la confirmación, o aún en algunos casos sin haber hecho el estudio, el médico queda habilitado a tratar a ese paciente. ACE tiene sobrada cantidad de fármacos, y algunas mutualistas han hecho compras pequeñas, lo cual no impide que les falte, puesto que ACE está en condiciones de, de prestar, digamos, a las motoristas el fármaco que le falta, y esto lo, lo devuelven. En otros términos, lo que le quiero transmitir es que no está faltando fármacos antivirales en el Uruguay. Está bien lo que transmiten las autoridades de salud pública o más allá que la situación sea compleja, que evidentemente lo que pasa en Argentina eh, llega muy directo al Uruguay, eh, el tema de generar paranoia extra es, es complejo eh, y es responsabilidad de los medios a veces tratar de informar, obviamente todo lo que pase criticar todo lo que sea de salud pública, que no haga bien, que no informe bien, pero bueno... Decir, señores, ustedes se quedaron sin medicamentos y ¿Si se enferman, morirán, este, es un poco más fuerte, ¿no? Entonces, salud pública, es, hay medicamento y además muchos pueden cursar la gripe porcina sin que tengan consecuencias graves. Hacer si escuchar una radio de tarde decir, conozco dos alumnos de tal universidad, la Universidad Católica, decía, que se curaron. Y sí, muchachos, van a conocer muchísima gente que, que gran cura, mayoría se 99, cura Porque el 99,9% de la gente se va a curar Que tiene gripe, va a haber miles de casos En Uruguay, no están cuantificados porque no se cuenta Caso a caso, pero no se puede decir en un medio Conozco dos personas que se curaron Y sí, pero era como una cosa Yo conozco dos que se salvaron, igual que el profesor De equitación, si no explicás a, a, a, Atrás que eso es normal Queda como ¡Ah! conocidos sobrevivientes este, este, Pero bueno, es responsabilidad Nuestra, muchas veces quizás nosotros mismos aquí no toque nada No hemos dicho lo correcto, lo que todos los que tratamos todos los días para que haya preocupación, alerta, cuidados de todo el mundo, pero no para no ir alarma para salir corriendo a buscar un Tamiflu, porque además, eh, tomarlo a, a, al santo botón puede ser hasta perjudicial, eso se está estudiando ¿no? y porque los datos eh, científicos o por lo menos los monitores más serios hasta el momento, eh, lo que han dicho es que si hay una diferencia entre este tipo del virus y eh, la gripe estacional es que se propaga con mayor facilidad pero no que tiene un desarrollo o sea, en términos de enfermedad más grave que la gripe estacional. ¿Cómo se llama exactamente la droga que yo Se de... llama oseltamivir, ese es el nombre técnico de la droga claro. que es el componente fundamental del Tamiflu, sí, que es la marca ahí, comercial. Sí, pero es de Roche, otras marcas, hay otras empresas, otros laboratorios que lo tienen. El BTN realizó ayer un paro parcial y movilizaciones. La central busca presionar para que el Parlamento apruebe en este periodo cuatro leyes que están a estudio. Se trata de la Ley de acortamiento de los juicios laborales, la Ley de pago de multas y recargos cuando hay atraso en el pago de salarios, el Fondo de garantía para despidos y sobre todo la Ley de negociación colectiva. Hacia la concentración fue en las puertas del Palacio Legislativo, en las calinatas del Palacio Legislativo, se convocó a los diputados, a los legisladores. Igual que había hecho eh, las cámaras eh, empresariales que habían como bueno, y eh, lo... pusieron las sillitas con los nombres de sí. los 99 diputados bueno, fueron 9, 9 en ese 9. caso. en este caso se convocó a los diputados fueron 7, ah, Ganaron dice, las cámaras. Sí. El diario si sí, si sí, lo me dicen de, de eso estaba mucho más cerca los legisladores. Sí, ¿no? realmente. Si, si es que estaban por ahí De por... otra visión en el LATU. Sí, por el Parlamento. Hablamos con Milton Castellano, el dirigente del Pichenet, explicó anotó que nada la importancia de que se apruebe este proyecto de ley de negociación colectiva. La ley de negociación colectiva. La ley que nosotros pensamos que tiene una importancia fundamental es la ley que regula las relaciones laborales. Los consejos de salario en Uruguay llevan 60 años Pero hoy en día los consejos de salario dependen de la voluntad del presidente de turno. Hubo presidentes que lo convocaron y hubo presidentes que no. Este proyecto de ley que está a discusión lo que está buscando es que independientemente de cuál sea el presidente o el partido que esté gobernando, los consejos de funcionen y sean el ámbito natural y normal donde trabajadores, empresarios y gobiernos discutamos los salarios, las condiciones de trabajo y de las categorías. José Mujica volvió a referirse al pasado como gobernante de Luis Alberto Lacalle y a los criterios utilizados por los partidos tradicionales para administrar el Estado. En la columna titulada La decencia es un tema político, Mujica repasa nuevamente hechos de corrupción del gobierno de Lacalle e invita a los blancos a realizar autocrítica de su gobierno. Mujica también se declara fuera de los esquemas de izquierda tradicional. Sí, es otra columna en donde señala que vuelve con lo mismo porque la semana pasada invitó a los blancos a comprometerse a luchar juntos contra... Dos amenazas a las inversiones El infantilismo de izquierda y la corrupción en el gobierno Me temo que no les gustó Porque solo recibí descalificaciones dice y Bueno, se compromete a seguir trabajando Para que la izquierda tome cada vez más distancia De algunas inercias ideológicas que nos vienen de los años 70 Si quieren, lo grito dice Mujica. Abajo los esquemas Arriba la izquierda que es capaz de pensar Afuera de la cajita Uy, se va a quedar sin aire si sí, sí, sí. lo gritan gritan las dos cosas están sí. gritadas con uh, signos de exclamación ahora pregunta está los blancos curados de las prácticas políticas que lo llevaron a manchar su reputación y vuelve con bancos seguros eh, señala a, a la pasada de, lo del Banco Pondazúcar por la entrevista de la calle que le hizo a, a la calle Nacho Alvarez hace, hace tres semanas sí, y básicamente ya hace... la dejó tirada eh. viene sí. con Banco Pondazúcar en la próxima no porque ya, eh, eh, ya es, la... es muy probable básicamente hace la comparación entre la entrega de cargos importantes de dirección a nivel del Estado como forma de pagar votos conseguidos durante las elecciones con lo el lo que el Dice que ha hecho el Frente Amplio que es poner técnicos que nunca han juntado un voto en su vida. Ese es el centro de esta columna de Mujica que ataca nuevamente las prácticas del pasado, no solo de la calle, también habla de sí, Jorge Valle, señor. de los partidos sí, tradicionales. Sí, al final le pega a Valle con los directores sí. de empresas públicas. Bien, ayer estuvo en la Bolsa de Valores y propuso que parte de las empresas públicas puedan cotizar en bolsa. Esto fue bienvenido por Ángel Urraburu. Los blancos dice que ya lo propusieron hace muchos años. Y Bordaberry ¿sí? también. En el 92 en la Ley de Empresas Públicas Bordaberry hace un ratito. No, en el 92 cuando no tenía ni carrera política, lo propuso algunas semanas. Eh, María Ángel Uraburo se expresó ayer después de la reunión con Mujica. Son empresas de derecho privado y de propiedad pública como Duxa, Ansel Alur, cuando se habla de todo lo vinculado con las vías de ferrocarril, uh -huh. la explotación de las vías, la interconexión eléctrica con Brasil. Miren que empresas hay, como bien lo dice Mujica utilizando sus palabras, es una manera de socializar las empresas, yo digo que es una manera de democratizar el capital, es una manera de darle a la gente el papel protagónico que necesita. Uruguero también se expresó ayer con los colegas ayer la salida de esta reunión acerca de los dichos de la calle, de que prefería esperar hasta diciembre para invertir en Uruguay o incluso para poner dinero en una caja de ahorro en un banco uruguayo, esperar a las elecciones. Esto dijo el presidente de la Bolsa Valores. Me parece que es una, una apreciación inoportuna que quizás, como algunas otras, pone por delante de lo bien para el país, lo bien de algún partido. Ayer se reunió por primera vez el comando de campaña Frente Amplista completo. En la reunión participaron los principales referentes de los sectores, entre ellos Mujica y Astori. El tema abordado fue cómo comenzar la campaña y cuáles serán sus contenidos. El presidente del Frente Amplio, Jorge Brobeto, no quiso comentar los detalles de la reunión, pero dejó entrever que uno de los ejes hacia las elecciones de octubre será mostrar los logros del gobierno de Tabaré Vázquez. Se sí, está armado un equipo que, que ya se había dicho el lunes, ¿no? Eso cuando se armó la fórmula que que Ibarmar se tiene a los principales de algunos sectores tiene algún otro articulador que me suena llega más del riñón de Vázquez de Tabaré Vázquez Que de, que de las listas. Claro, ¿no? hay en realidad dos grupos, hay un grupo político sí. con los cabezas de lista de los sectores, con representación sí. en el Senado, al que se suma Carámbula y después hay un grupo operativo integrado. Y el grupo operativo tiene gente de Vázquez. Exactamente, eh, en realidad de... eh, tiene, eh, lo dijo Grobeto eh, a Fabricio Siniscalchi, sí. que es eh, quien está en representación del de presidente eh, del de Frente Amplio eh, que en mm. realidad es un cable directo de conexión de Tabaré Vázquez. Que ha sido asesor o estaba más cerca de Vázquez que del presidente Lo del llama por Amplio. teléfono cuando pasan cosas importantes importantes es el primero que lo está informando. ¿Quién es? Eh, bueno, es bidireccional esa relación, tanto de proveto hacia Vázquez como de Vázquez hacia ah, Brobeto. Ah, de Brobeto hacia Vázquez. Ayer Brobeto dijo poco a, a la salida, pero anunció que comienzan el fin de semana las actividades, ahora sí de la fórmula. Y ya estamos podemos decir que este, este mismo fin de semana ya se comienza con actividades, fundamentalmente con la interna de, del Frente Amplio. Eh, va a haber dos actividades en el fin de semana en Canelones, Y luego se comienza con todas las coordinadoras de Montevideo a lo largo del de resto de la semana e inclusive el fin de semana siguiente, para después comenzar actividades en las eh, coordinadoras, en las eh, departamentales. Es decir, un trabajo fundamentalmente con la interna del Frente Amplio. El ingreso de los hogares aumentó un 1% en el mes de abril. La situación fue muy distinta en Montevideo y en el interior el poder de compra de los hogares de la capital aumentó un 6% y en el interior se experimentó una caída del 4,3%. Según el Instituto Nacional de Estadística, el ingreso promedio de los hogares para el total del país, eh, en realidad para Montevideo, se ubicó en 31.500 pesos y en el interior 20.500 pesos más o menos. Sí, una diferencia importante. Sí. ¿no? de, de 11.000 pesos entre Montevideo y el interior y, y además se da este aumento en la capital y caída en el interior, lo que lleva a un aumento en general, digamos, en el promedio de 1% en abril de cualquier manera, el aumento sigue dejando, por lo menos hasta abril estos datos de ingreso de hogares, que son muy importantes porque son los que... Los sí, los un que componente hacen. esencial del consumo, sí, más sí, que las decisiones de las casas se toman por el ingreso de hogares que no es de una sola persona, sino de, del hogar en general vivan cuantos vivan en, en ese hogar bueno, es una decisión de compra, digamos. es hasta abril todavía ahí parece una haber impactado de la crisis aunque está este dato del interior que puede preocupar, ¿no? Claro, es, es, se puede ver una desaceleración y en el caso del interior una caída en el mes de abril eh, de los ingresos por fuente de ingresos, una reducción de los salarios y de los pasivos y un aumento eh, interesante en los trabajadores por cuenta propia. En la comparación con exactamente un año atrás, abril del 2008, mejora el ingreso medio de los hogares en 8,6%, tanto para Montevideo como para el interior, teniendo ya dentro de ese periodo eh, varios meses de impacto de la crisis internacional sí, es... que todavía no parecen haber hecho mella en el ingreso de los bueno, hogares. no haga. Esperemos que no. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica los topes de endeudamiento del sector público fijados por ley. El nuevo texto permite subir el tope de endeudamiento de 250 millones de dólares a 350 millones para 2008 y 2009 y da margen para aumentar la deuda neta en 700 millones. En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo señala que es necesario aprovechar las oportunidades que se generen este año en los mercados de capitales con el objetivo de fortalecer las disponibilidades de caja para el 2010. Una de las cosas que le preocupa al gobierno es la lluvia. Escuchábamos a Gerardo Rey de Ute, ya escuchamos a, hace unos días al ministro de Industria Daniel Martínez, la situación es, es grave aún, no ha llovido lo suficiente y ¿por qué digo esto? Porque el déficit que se originó en 2008 fue por la crisis energética. Tiene un importante componente sí. de lo que se ha gastado para eh, no importar energía directamente y importar eh, petróleo y gastar combustible en la generación También de energía eléctrica. También lo bancamos nosotros con la suba de Ute a mitad del año pasado. Bueno, lo que pidió entonces... Eh, el Ejecutivo, esto ya fue hace más de dos meses pero capaz que no lo recuerdan, fue aprobado por el Senado ahora ya tiene sanción de ley, lo que pido es tapar el agujero el año pasado, que eran casi 100 millones de dólares, 80, 90 millones de dólares por la déficit, el déficit de crisis energética en particular, y además poder endeudarse más, hasta 350 millones de dólares en 2009, con un pequeño agregado que fue el que más discutió la oposición ¿Pueden? duplicar ese fundamentándolo PDF. correctamente que uno supone que con mayoría parlamentaria no va a haber ningún problema. Antes podías eh, aumentar 50% de lo que tenías, ahora pueden eh, duplicarlo sería hasta un 100%, o sea que puede llegar a no darse 700 millones de dólares de uruguay. Esperemos que no, como decíamos, Perfecto. que no impacte en el, sí. el, el, el ingreso de hogares la crisis, esperemos que no tenga que endeudarse eso, seguramente no, pero bueno, es lo que lo que pidió el Ejecutivo que puede hacer. ¿no? Una situación particular se vivió con el trámite parlamentario de este proyecto de ley. Cuando se trató en Cámara de Senadores hubo una diferencia entre el herrerismo y Alianza Nacional, que en ese momento estaban en disputa en las elecciones internas. Alianza Nacional argumentó en contra, pero votó a favor. Sí. En este caso votó en contra todo el Partido Nacional, el Partido Colorado, pero sí votó a favor el Partido Independiente, junto con la bancada oficialista. Los países del G8 reunidos en Italia acortaron recortar a la mitad la emisión a nivel mundial de gases de efecto invernadero para el año 2050 en comparación con los valores registrados en 1990. El compromiso asumido implica limitar el calentamiento global en 2 grados centígrados según el texto de la declaración de la cumbre que se celebra en Láquila. El eh, grupo también expresó el respaldo al objetivo de los países más industrializados que prometen recortar en un 80% o más sus emisiones. Hubo algunos problemas de organización previa, sí. ¿no? Le eh, tuvieron sobre... que sacar de las manos la organización a Berlusconi porque no estaba encarando. Eh, básicamente Estados Unidos fue el que se hizo cargo, sobre todo de poner en la agenda de los temas que iban a tratar eh, los gobernantes de los países más industrializados del mundo, eh, temas fundamentales como por ejemplo este, el del medio ambiente que no estaba cuando era Berlusconi, el que se estaba encargando ah, portón, de muchachos. proyectar el encuentro. No toque nada. Van a seguir jugando, no sé hasta cuándo, pero van a seguir dos jugando. Dos o tres partidos más. No, 3 a sí. 0 ganó Nacional eh, ayer en el Estadio Centenario. Y ahora sí, están en igualdad de condiciones el equipo de Asiva y el de Peluso para definir el campeón uruguayo. Sí, se le acabó la ventaja deportiva que tenía Defensor Sporting, que era haber ganado la tabla anual. Para eso tenía una semifinal, donde si ganaba ya era campeón uruguayo. La perdió, luego de empatar dos partidos perdió ya 3 a 0. En los primeros minutos jugó mejor, tuvo un penal a favor. Lo derró de Sousa, lo atajó Muñoz. Y después Nacional convirtió sí, su penal, el Morro García. y en el segundo tiempo No, no hizo mucho de pensar, eso sí lo vi, no, no, no hizo nada. No, se quedó, eh, tuvo la expulsión de, de Sousa antes de los 20 minutos, ahí quedó un poquito rengo, y después Nacional eh, con espacios eh, lo pudo liquidar sin problema, goles de Cuates y de Álvaro Fernández. 3 a 0, entonces el partido para Nacional, ahora el domingo jugarán de nuevo, no se puede definir nada, eh, el domingo en todo caso recién el miércoles que viene Puede haber una definición de campeón uruguayo Ahora cuentan con las mismas posibilidades Tanto nacionales como defensivas Se jugó también ayer la primera final de la Copa Libertadores Empataron 0 a 0 en La Plata Estudiantes y Cruzeiro eh, Lo que se puede leer como una pequeña ventaja en La revancha para el equipo brasileño Que tuvo una gran actuación de su arquero No toquen nada. No toquen arrobaoceanofm.com para enviar correos electrónicos. Lo pueden hacer también a través de la página de la radio www.oceanofm.com donde también nos pueden escuchar uh -huh. y también pueden escuchar contenidos de los días anteriores. Estamos subiendo. ¿eh? Todos Estamos los días, subiendo, contenidos. sí señor. Estamos somos muchos, José. Eh, José que, que es parte de nosotros. Parte de nosotros está subiendo contenido. Tenemos 3 grados de temperatura en esta fría mañana de sole en Montevideo. La máxima para hoy es de 12 grados, ya la máxima en el norte del país que era hasta 24 grados el, el lunes. Es de 15 grados nada más y había temperaturas bajo cero eh, por Uy. ejemplo en el centro sur y en el noreste eh, del país, eh, capaz que ya ya pasaron esas temperaturas en la madrugada para mañana viernes 10, 2 de mínima y 13 de máxima es un fin de semana con frío eh, para el domingo 5 de mínima y 11 de máxima, a ver si W Underground dice alguna cosa más si sí, una probabilidad de lluvia para el sábado eh, de 20% nada más pero lo da muy frío el día también, 4 de mínima y 13 de máxima y el domingo 5 de mínima y 14 de máxima, así que va a ser un fin de semana de invierno frío. No nada. La concertación se desarma en Chile y está ante la posibilidad histórica, luego el regreso a la democracia, de perder por primera vez las eh, elecciones Sí, es el mejor escenario por lo menos en proyecciones eh, para la derecha chilena desde el regreso de la democracia Vamos a conversar con Pablo Andrada porque hubo unos vedades en la última semana acerca de, de dos cosas bastante paradójicas y complejas Bechelet crece cada vez más en popularidad pero su partido se desarma y, y al mismo tiempo... No bueno, le puedo Pablo... creer, ¿dónde escuché eso antes? <risa> ¿Eh? Cosas que pueden pasar, crece en popularidad El presidente su par... crece en aceptación y al partido no le importa nada y hace cualquier otra la cosa y se desarma, y se desarma no y, le puedo creer, viejo de perder con ah, chileno, qué increíble. 3 de diciembre son las elecciones, pero bueno, es eh, está bueno ponernos eh, este al día con Pablo Andrade, corresponsal de no tocar nada en eh, Chile. Eh, claro. Vamos a tratar de entender también qué se votó y cómo y cómo se discutió la nueva playa de contenedores, o terminal de contenedores que va a tener el Uruguay. Se ha dicho es que además hay una amenaza de un juicio internacional de Katúna sí así se, se pronuncia lo que ustedes leen como cato en natie eh, generalmente así cuando pasan por el puerto eh, y, y lo ven bueno vamos a verla estuvo atento no toquen nada toda la discusión en el parlamento esas más de 4 horas de discusión en el parlamento para ver por qué la oposición ah, pobre no toquen nada sí, sí, la es que, la es que en este que caso sea... el no toquen nada es Florencia Melgar que, ah, no toquen nada fue Florencia Melgar ah, pero, porque digo da, pobre no toquen nada está sufriendo lo lindo eh. sí. estuvo atento ahí no toquen nada algo dijeron Sobronetti o algo dijo la borde de Sobronetti meti para la sí. columna doble con Dobrich en el día Yendo de hoy. Sendoce lo tiró como, che, sí, estaban con Donetti. Lo que pasa es que comenzaron Tan con esto Donetti. ¿eh? Comenzaron los actos como conmemoración de los 100 años del nacimiento de Donetti. La semana se pasó algo una charla, una mesa redonda en el Paraninfo de la Universidad, Qué presentación raro, no del sello. ¿no? A usted no me invitaron a disertar de Donetti, ¿verdad? Había no, algunas no, personas que han estudiado mucho la vida de Donetti, que han escrito sí. Estaba el director de la Biblioteca Nacional, la ministra de la Educación. No, no le veo por dónde entra, pero... ¿Eh? El, el, el, la parte intelectual. Intelectual. La parte intelectual que tengo yo. De la, ¿De la parte intelectual de la sociedad viene a ser? No, mi parte intelectual. Su parte intelectual. Mi propia parte intelectual. Ah, pero... no, no, no lo llamaron. Pero va a haber muchas más actividades, ¿eh? Porque, es, es. porque no es una actividad por los 100 años de neti, sino que es el año NETI en general por los 100 años y, y va a haber muchas más actividades. El año NETI, que es lo que hay que hacer, como todo el mundo sabe, no salir de la cama. <risa> Para homenajearlo. <risa> bueno, sí. ¿Verdad? Eh, a mí me a decir chuparse un whisky en la cama. Tira. ¿Eh? No no, no, no, no, no es, realmente, si de Con no de, salir alcanza. Con no salir de la gama de gaza no es necesario ni emborracharse ni fumar ni ni leer. Algo que a usted no le cuesta mucho, no, no. no ¿Qué cosa? No ¿Emborracharse, fumar y leer? <risa> no, no salir de su no, casa. No, de la de esas tres las que me cuesta leer por lejos. <risa> Por lejos, pero sí. Pero no salir no le cuesta mucho. Eh, no, no, no salir no. Vamos a tener... No salir es lo que hay que hacer, señor. Da para una mínima. Porque afuera y... la humanidad, ese es el problema. Sí, o sea, sí, el mundo sabes. es precioso, pero está poblado, ¿verdad? Claro, entonces sí. Hay claro. mucha Bueno, eh, yo le decía el suelo temprano, qué lindo para ir a Buenos Aires, porque leí una nota de La Nación que decía calle despoblada, una ciudad desierta, y Buenos Aires es muy lindo, ¿no? Sin, sin tanta gente, muy eh, lindo. Sí, bueno, claro, a mí no me gusta mucho Buenos Aires. No, me dice el bajo tatóse rápido. No quiero ir a comprar, quiero ir a pasear o no bueno, es... es muy grande, sí, bueno. Si pudiera pasear tranquilamente en Buenos Aires, este, me gusta muy grande. Eh, bueno, si está hablando de la capital, capaz de toda la provincia de Buenos Aires es, es enorme, ¿sí? La capital también ya me resulta muy. Es grande. enorme. A mí me vale. gusta más chica la ciudad. Eh. Bueno, también dar buena no. sugerencia. Eso, ¿Eh? En su columna tendremos una micro mini columna deportiva, no vale la pena. Sí, sí, una micro mini tendremos. Tan Qué tal, lindo, eh. se va a poner usted una micro mini. <ríe> Qué bueno. <ríe> Va a estar lindo, ¿eh? La gente imaginando del macro con la micro mini. Eh, no, este, lo, lo, que estoy, lo que estoy diciendo es que vamos a tener un breve espacio de columna. De sí, ramas, sí, sí. Vamos a tener. Al no? final, ¿no? ganó alguien, por lo menos. No, ah, ser... qué suerte. No, no, no. no. Es eh, eh, la verdad que... Se quebró el equilibrio. Sí, sí, gracias a Dios. Gra y se quebró para el lado que quería. Eh, a... el, el que prolonga todo. Sí, más partido Más partido Más sufrimiento, señor. Y, y además, o sea, más realidad. Más realidad para ambos equipos. ¿Qué, ¿Qué es la, la realidad? ¿Qué, ¿Eh? ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es el golpe de realidad que se están dando en los equipos? O... Y bueno, justamente que Nacional se dio cuenta que el único lugar que puede ganar es en la aldea y Defensor se dio cuenta que volvieron los cuadros grandes, ¿verdad? Volvió el sheriff al pueblo. Va, vaya para ahí. Ah, déjese de joder. ¿Ah? Entonces, yo bueno, estoy ya... a favor de la, de, la, de la caída a la realidad del fútbol uruguayo. Todo ya... eso, de, ay, qué nuevo, qué cosa tan... ¡Ah, ese viento nuevo que viene soplando del fútbol uruguayo, en el que a Nacional le va la Copa y a Defensor le va bien acá y no sé qué, está a cagar, no joda más se terminó. Ahí está. Bueno, estaba ¿Eh? bien. El... Ayer, ayer vi la final de la Copa y no estaba Nacional, ayer vi la final del Uruguayo y Defensor se comió tres con un grande, como eh, debe ser. Muy bien, envió la ¿Ah? final de Cruzeiro y Estudiantes. Se acabó entonces... toda la renovación del fútbol uruguayo. ¿Qué más en su columna que no sea deporte? Ah, eh? muchas cosas más. Hoy eh. tenemos una columna tan pero tan tan tan este, especial. De lo que prometió hacer le quedaron algunas cosas, eh, alguno de los asientos de ese. ¿Qué dije? ¿Qué mucho, Che, 25 había trabajado muchísimo. Puramente mentí. No, ah, ya sé lo que era. Está diciendo las camperas lo de los robos, eh, ni por. ¿Qué robo? No eran los niños que robaban. Ah, no, el padre, pero yo no le prometí eso, yo lo estaba comentando en ah, ese momento que bueno, la leyendo, gente tiene más, la gente tiene cualquier cosa. Veo, después le pasa a los políticos, le dice, "Usted prometió esto." Y dice, ah, "No, usted no lo yo prometí. Lo prometí, yo estaba hablando." Le iba a la ¿Está? Es... Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, vamos a hablar de de Celaya y Micheletti. Mm, que estarían reuniéndose. Se van ¿no? a reunir... Está siguiendo allí lo que pasa en Costa Rica. No, tenemos la solución, o sea, obviamente como siempre, ¿verdad? Este, esto se soluciona de una sola manera y lo vamos a estar diciendo a las 9 y cuarto de la mañana. Y voy a hacer un breve resumen de la realidad en Argentina, pues la gente me para por la calle y dice, "Che, ¿qué está pasando?" En El gabinete, ¿verdad? un cambio de gabinete. ¿Qué pasó después de que perdió las elecciones del oficialismo? ¿Qué, ¿En qué momento entra la Argentina ahora? Me hoy, parece muy, bien, es muy interesante. Para este, vamos a estar, no, sí, estoy hablando de cinco renglones ¿verdad? Ah, bueno, porque leí una Entiende columna. Entiende rápido. Columna. Él, la, Arge la Argentina es muy fácil de entender eh, siempre y cuando uno eh, te tenga voluntad. Muy bien, muy bien, le, le pondré voluntad en entonces. Es, eh, bueno, y después vamos a estar hablando del esperma artificial. Este, uh -huh. Que descubrieron y Armaron generó, una esperma ahí Lograron fabricar esperma con células malas Increíble Y ya es, se generó es, una polémica Dentro de 3, 4 años te hace el esperma caribeño Te rinde 5 litros <risa> Y olvides, despidas en este mundo, señor O sea, no, no las mujeres no necesitan pa' nada claro. Pa' nada, señor Sí, sí. Pues, pues pero, es que pasamos pasemos lo que de... nos están haciendo es imprescindible absolutamente imprescindible justamente sí sí imprescindible mi inconsciente me engañó quería sí, que claro. imprescindible pero, pero no, usted no quería seguir siendo imprescindible pero no, pero ya no, no señor no. Ya no. bueno usted ya no es imprescindible porque ya hizo lo que tenía que hacer ¿Qué tal? O sea, su mujer ya le sacó todo lo que quería No, no lo vi los pero las no vi mañana chao chao chao No toquen nada La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El proyecto de ley había sido enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo en septiembre del año pasado y había sido aprobado ya por el Senado el 13 de mayo. En realidad la Cámara de Diputados hizo modificaciones, o sea que no es sanción definitiva. Volverá a la Cámara de Senadores, pero seguramente sea aprobado con estas modificaciones. En la semana el diputado del MPO, Juan José Domínguez, fue el que presentó el conseñido del proyecto de ley sujeto a votación. La proyección nos da que vamos a precisar una segunda terminal de contenedores alrededor de los años 2013, 2014, 2015. Las diversas dificultades que se tuvo para que se instalara la primera terminal de contenedores en este país fueron circunstancias muy duras, llegando a casos de situaciones penales. Hoy vamos a asistir a un sistema de subasta, un sistema donde va a haber un canon fijo. El proyecto crea una nueva terminal y así lo especifica claramente en el proyecto de ley que fue aprobado Exactamente, y sobre todo habilita a subastar el 100% del paquete de accionario de dicha sociedad anónima, acto que se realizará dice la ley, a través de una de las bolsas de valores legalmente autorizadas a operar como tales por el Banco Central del Uruguay. El contenido de la discusión parlamentaria el martes en el Parlamento fue diverso y desordenado, estuvieron Cinco horas discutiendo y eran muchos los temas, ¿no? Eh, la viabilidad para hacer una playa contenedores, la necesidad de hacerla, el canon si era el correcto si esto ya no lo habilitaba la ley de puertos se discutieron muchos temas, el partido nacional además manifestó una y otra vez que quedó excluido de la discusión del proyecto, que esto lo mandó el ejecutivo y casi a tapas cerradas eh, está saliendo José Maíz de Asamblea en Uruguay fue el encargado de contestar estas acusaciones y, y dijo que tuvieron actitud de diálogo constante, que, que se podían haber informado eh, del tema. El diputado nacionalista Jaime Trobo dijo además que el... El proyecto tiene intencionalidades políticas del Frente Amplio, porque no era necesario hacer la subasta. Para Trovo, el proyecto de ley esconde otros objetivos. La ley de puertos habilita a un llamado de estas características sin necesidad de que haya una autorización legislativa. El Frente Amplio se opuso a la ley del año 92. En este proyecto de ley se pretende fundar la política de puertos hacia el futuro, porque en su artículo primero dice, declarase la importancia de la política nacional de puertos. Y eso es lo que hizo la ley de puertos del año 92 cuando llegó este proyecto de ley era una especie de respaldo a una decisión que iba a tomar el gobierno el gobierno lo que no quiere ahora es un arbitraje en el cual tenga que conceder algo Cuando habla de arbitraje, cuando habla de Trovo, Trovo en principio lo que dice es que no se necesitaba todo este proyecto de ley para hacer esta subasta. y hablan de la ley de puertos del año eh, 92. Eh, pero además señala lo de, del arbitraje. Fue muy discutido este punto. El diputado fentaprista Juan Andrés Roballo fue quien explicó eh, la, la posición del gobierno, la posición jurídica también que va a tener eh, el gobierno. Eh, por cierto, está prohibido para una empresa en particular, por más que no diga nombres, participar de esta subasta Sí, a efectos de asegurar la libre competencia establecida en la ley de puertos dice el artículo quinto, ningún accionista de la sociedad anónima subastada podrá ser accionista de otra terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, así como tampoco podrá ser operador de contenedores en una terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, esto tiene nombre y apellido, sí, Catuna, es Catuna, así, sí, que ya ha peleado a nivel mediático ha peleado a nivel, de luego con el gobierno y con los parlamentarios cuando se dice lobby no no siempre se está hablando mal del lobby, no es reuniones y tratar de incidir en las decisiones, en este caso lo ha hecho Katunazi que al final no logró su cometido y que ha amenazado con ir a un juicio en arbitraje internacional, ya es socio de la Administración Nacional de Puertos, de nuestro Estado, Catunasi, tiene 75% de una playa eh, de contenedores. Claro, y Lo que entiende es que la apertura de una nueva playa en el puerto de Montevideo eh, damnifica lo que era su proyección de negocios a partir de su instalación en el puerto de Montevideo. Un puntillano que está enfrente, presidente de la Administración Nacional de Puertos, eh, ha expresado una y otra vez que esto no es así, que el gobierno tiene todo el derecho, la necesidad y el derecho de hacer esta nueva terminal de contenedores. Pero el Partido Nacional eh, deducio, denunció además que la reacción de la ley tal cual fue votada presenta riesgos sobre la subasta. Sergio Botana explicó cuáles podrían ser esos riesgos. Todos tenemos libertad de participar de esta subasta, pero en la realidad existen pocos que pueden participar y sabemos claramente quiénes son. Así como vamos a evitar con este proyecto que los actuales operadores puedan participar de la subasta, también deberíamos descuidar que los operadores de los puertos cercanos, competitivos de la región, no participen. Podrían desviar cargas, se desvía la oportunidad de trabajo, pero además deberíamos evitar que un armador ...pudiera operar la terminal. En el mundo son 3, 4, 8 grandes empresas. Tenemos que evitar todo riesgo de que la exportación de nuestros productos dependa de las decisiones de quién es dueño del transporte de las cargas en el mundo. Al realizar la votación artículo por artículo del Partido Nacional, hizo un agregado del artículo quinto para prever los riesgos descritos por Botana. O sea, tratar de que no sea solamente Catún y con nombre y apellido que no pueda estar, sino algunos otros operadores de la zona, de la región, que al final llegaran, participaran de la subasta y pudieran estar, de alguna manera, compitiendo con el puerto de Montevideo, tanto desde adentro del puerto de Montevideo. Escuchemos al secretario de la Cámara, le siendo parte de este agregado, y escuchemos también porque Salmón Boloto apareció otro, no se votó al final el agregado que pretendía el Partido Nacional. A efectos asegurar la libre competencia ningún accionista privado de la sociedad anónima subastada podrá directa o indirectamente ser accionista privado operador de contenedores de otra terminal especializada en el puerto de Montevideo o en puertos de la región que compitan directamente con el puerto de Montevideo propietarios armadores o explotadores de compañías navieras que realizan transporte marítimo regular desde Guasia a los puertos de la República Se está votando ahora el aditivo propuesto seis en 53 negativo diputado trovo no han dado razones por las cuales no se está de acuerdo es realmente un disparate y francamente detrás de esto muy probablemente exista señor presidente el interés de alguna empresa en particular bien dejó sentado una suspicacia grave eh, Jaime Trobo acerca de que algunas de estas empresas de la región que con el agregado podían quedar imposibilitadas de participar de la subasta puedan tener relación con el gobierno algún interés particular para participar o sea que de esta manera terminó la votación fue solo el oficialismo eh, que lo votó obviamente después de escuchar esto fue solo el oficialismo que votó entonces la nueva playa de qué, qué, qué pocos los diputados nacionalistas en sala 6 ¿no? sí. en 50 y pico Sí en 53 después terminó 56 a 50 la, la votación final, o sea que fueron pocos a defenderlo también, de verdad mucho de gira no sí. con la calle y la reina por ejemplo, lo cierto es que por 30 años además queda claro en el proyecto de ley es por 100% la concesión, obviamente va a haber un canon para la Administración Nacional de Puertos y se señala claramente que el dinero que llegue el dinero de, de la subasta, que obviamente no sabemos cuánto es, bueno ese dinero es para la Administración Nacional de Puertos. Claro, el 100% del precio obtenido en subasta será de propiedad de la Administración Nacional de Puertos y aplicado al desarrollo de sus fines específicos a través de inversiones en infraestructura. Esto lo señala el artículo sexto del proyecto de ley. Este proyecto de ley tenía, viene, o tiene todavía, con un agregado para puertos de agua profunda en Rocha. Está en el artículo segundo, es un agregado muy particular. Claro, donde se autoriza al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Hidrografía a realizar los estudios, gestiones y trámites convenientes o necesarios para establecer la factibilidad jurídica, técnica y económica de la instalación de un futuro puerto comercial de aguas profundas en el departamento de Rocha. No autoriza un puerto eh, de aguas profundas en Rocha aún. Pero sí las gestiones eh, de la proyección eh, de ese puerto. Para los nacionalistas igualmente esto está cocinado. Esto decía José Carlos Cardoso, diputado de nacionalista por Rocha en el Parlamento. En el artículo 2, el proyecto comete y autoriza al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a realizar estudios, gestiones y trámites para la instalación de un puerto comercial en aguas profundas del departamento de Rocha. Se podría caracterizar perfectamente como el Venus de Milo, bella pero inútil esto es absolutamente inútil autorizar al ministerio a hacer gestiones para el estudio jurídico de un puerto y el año pasado el ministerio de economía le compró a la intendencia de Rocha por 8 millones y medio de dólares un predio con destino al puerto pero el que puede lo más puede lo menos entonces para qué compraron el predio si el ministerio de economía le compra un predio a la intendencia ha pedido el ministro de transporte para el puerto así que no tenía autorización para comprarlo Porque si recién se le da autorización para estudiar y si el estudio dice que no va al puerto, que van a hacer? Bien, lo que dice es que ya compró eh, eh, el Estado y si ya compró ya lo tiene decidido, ya saben que el estudio va a decir que sí, porque si no, ¿para qué compraron la, la política del hecho consumado. Sí, ¿no? por 8 millones y medio de dólares. Pero el diputado Brenta del Frente Amplio tenía una respuesta para esto que involucraba al Partido Nacional. El señor senador la rosa propuso incluir en el articulado del proyecto de ley un artículo que hiciera referencia a la necesidad de promover el puerto en la zona de Rocha, del que recién señor diputado hacía referencia. Y el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, mostrando claramente la voluntad de incluir un artículo, obviamente, de carácter programático, recogió esta iniciativa y la incorporó en el proyecto de ley. No toquen nada. Cuatro horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. Bien, así teníamos la discusión final por el puerto de Rocha. En realidad el punto central, el eje central de este proyecto de ley es la nueva playa de contenedores, que además puede originar la Uruguay en un arbitraje internacional, un juicio. Pero el puerto de Rocha lateral, lo que decía Brenta, es que propio Partido Nacional nos sugirió Este, que pusiéramos este agregado allí Lo que dice Partido Nacional Ya compraron ese predio Por todas las profundas Parece ser eh, un hecho Entonces me preguntaban eh, Yo ya decís lobby Lobby del bueno Lobby de, del malo ¿Cuál es la diferencia? No, es que Por ejemplo Las cámaras empresariales Cuando se reúnen con Mujica En su chacra eh, Whisky y vino Es un lobby Obviamente es lobby Eh, sí, sí, la prensa no, es abierto entre, entre intereses empresariales E intereses políticos El otro lobby es más difícil de saber este, eh, Hay es... niveles de, de explicitación distinta Claro ¿no, Y cuando más o menos está a la vista de todos Incluso pero, es la prensa consulta Y los involucrados, sobre todo los políticos Difunden los contenidos de la reunión También si es lobby, pero al, al, está a la vista Si vos estás al príncipe de Bélgica, reunión con el presidente Con todo un, un, un, este una infraestructura, una logística lo reunión el presidente El lobby es eh, a la sí. vista O sea, puede estar bien o mal, pero está a la vista. Hay otro tipo de lobby que es más jodido, que es cuando por abajo, yo qué sé, si las cámaras empresariales le dicen a tal candidato, querés apoyo eh. nuestro... Mira, este, este y este punto, eh, lo llamaban por teléfono y si no, olvídate de este apoyo, olvídate que, no sé, tal producción para tal año, en fin, digo, hay otro tipo de lobby, puse un, un ejemplo tonto. Ah, este, pero estamos pero, todos de acuerdo que hay lobby bueno y malo. qué sé si lobby bueno o malo? lo que sé es que, que hay un lobby transparente eh, este, ah, que, que a, que a no veces cuando más. se dice lobby se califica siempre como eh, este algo, hay un lobby transparente cuando las comisiones del Parlamento citan y nosotros podemos ver la versión taquigráfica muchas veces la gente va a jugar sus intereses allí pero bueno, consta en versión taquigráfica consta lo que están diciendo, puede ser que algunos intereses esos no sean éticos este pero, no, pero están explicitados pero están explicitados, hay algunos otros lobbies que se hacen de otra forma no este, comiendo de a uno, por ejemplo los eh, despachos diputados yendo, eh, golpeando las puertitas, hola soy de tal cosa la carpetita y demás, ese tipo de lobby muchas veces es más jodido porque viene tapado y no es tan transparente no toquen nada Más temprano, cuando arrancó el programa, les contaba que Google va a lanzar su propio sistema operativo para PC. Google prepara un nuevo ataque contra su gran rival, Microsoft, en su guerra por el mercado del software. Tras lanzar su propio navegador, Chrome, ahora el mayor buscador de Internet, está ultimando su propio sistema operativo para PC. Se llama Chrome OS y es nuestro intento de repensar lo que debe ser un sistema operativo. Esto no lo digo yo, que no estoy participando aún lamentablemente sí. de Google sino la compañía en su blog que es el lugar elegido para anunciar el lanzamiento según esta crónica del diario El País de Madrid de conectar con el público Google estaría dándole a Microsoft donde más le duele Windows es el principal la principal fuerte de ingresos de la compañía de Microsoft no o sea esto es bien claro el sistema operativo Eh, es la principal fuente de ingresos, pero uh, además, si decide Google ir hacia el software libre, sería, ¿no?, una apuesta allí hacia la comunidad del software libre interesante, una apuesta eh, fuerte, ¿no? Muchas veces falta dinero o falta una empresa como estas que pueda palanquear. Claro, además, además, es, después, es... Ya te dije que después la comunidad del software libre capaz que dice no están así, no va a ser tan claro. abierto el sistema, en fin, yo creo pero que sí. Pero en todo caso, eh, digamos, el, el detalle si el sistema operativo es gratuito y de código abierto, eh, sería un momento interesante del mercado porque eh, por primera vez quizá una marca con un reconocimiento global eh, prácticamente universal eh, plantea un producto eh, de este de estas características a nivel de sistema operativo Sí, la pelea más grande por ahora en navegadores se, se, se está dando, en el sistema de software libre va, va, la comunidad va peleando va, va avanzando. O sea, pero no eh, ha logrado imponer una marca que tenga fuerza como para competirle a la idea de Windows. Pa parece que no a nivel mundial, por más que en algunas regiones en algunos países lo tiene más. Por cierto, los navegadores sí, hay mucha más gente que eh, utiliza no El Firefox, eh, eh, hay mucha gente que utiliza el Chrome eh, Yo lo estoy utilizando, el Chrome Claro, lo que pasa es que si utilizas Gmail, si utilizas las cosas de Google Es mucho más fácil con el Chrome y, y, que, y, y te, te van dando facilidades para eso, para que vos vayas cayendo no en eso son como cualquier empresa, te van llevando eh, de las narices, el nuevo sistema llamado Chrome OS está ideado para instalarse en ordenadores portátiles de bajo costo, son conocidos como netbooks, cuyas ventas han aumentado mientras las compras de otras PCs se han desplomado en los últimos tiempos, con este nuevo lanzamiento se prevé un aumento de la rivalidad entre el buscador y Microsoft, cuyo sistema operativo Windows hace funcionar la gran mayoría de ordenadores personales del mundo la rapidez, la sencillez y la seguridad son las claves de Google Chrome, ha señalado Sándar Pichay, de de Google Chrome OS, ¿no? Eh, Sándar Pichay es el vicepresidente de la gestión de productos y Linus Apson, se llama Linus casi como como Linus, eh, sí. el director de ingeniería, pero Linus con ese al final, ¿no? Eh, esto lo han señalado en el blog de la empresa. El software se ofrecerá online, a finales del año, de este año, mediante una licencia de código abierto, lo que va a permitir que sea modificado por cualquier usuario según han avanzado estos directores de la compañía. Además, los portátiles con el nuevo sistema operativo preinstalado se van a poner a la venta en la segunda mitad del 2010. O sea, fines de año, <coughs> perdón, no va a estar hasta antes de fines de año, pero además... Vamos a tener a mediados del año que viene portátiles ya con este nuevo sistema operativo instalado. Ahora que van a no venir sí. de fábrica. Eh, sí, acá las de empresas fábrica. hoy día uno compra algunas computadoras, algunas notebooks y viene ya con Windows, ¿no? Sí. Esta es otra pelea. Y acá dice que HP y Dell, eh, por ejemplo, han incursionado ya en el sistema de código abierto y están Como proclives, por lo menos, a abrirse y no estar 100% con Windows. Google lanzó el navegador Chrome el año pasado y lo anunció como más que un navegador convencional. Se trata de una herramienta que permite interactuar con programas web cada vez más potentes, como, bueno, claro, Gmail, Google Docs, todo lo que tienen ellos, ¿no? Que es lo que permite estar cada vez más fuerte a Google en el mercado. La primera oleada de notebooks, de netbooks, de los de bajo costo, se basó en varias versiones del sistema operativo de código abierto Linux y algunos de las grandes fabricantes de PC como Hewlett Packard y Dell, han apoyado el software de Linux y bueno, por este lado también se puede abrir el mercado ¿no? hoy en día hay gente en Uruguay en muchos países del mundo que solo conoce Windows, ¿no? que solo funciona así Muchos pagando la licencia, eh, muchos otros eh, sin pagar la licencia claro. hasta que el Skype, la inspección y tienen que pagar eh, la licencia. La gente que tiene software libre no tiene que pagar la licencia, tanto sea para uso personal como para uso empresarial. Claro, además el tema de la licencia es algo que se da mucho más a nivel empresarial que a nivel de los hogares, donde obviamente es mucho más difícil controlar. Hay algunos dispositivos montados, sobre todo eh, online, que dificultan en cierta forma cuando eh, uno tiene eh, el sistema operativo trucho, no original, o no tiene la licencia al día, eh, pero en definitiva es eh, quizá la modalidad que más prolifera en algunos lugares del mundo, Uruguay incluido tener, eh, sí, Windows pero no tenerlo pagando las licencias, que son bastante caras hoy por hoy. Vamos a ver si el sistema operativo después es universal, se amplía es para todo el mundo que ahí dice, Google no compite con Windows, salvo en máquinas limitadas en su sistema para usar solo el navegador eh, de ellos, es bastante peculiar y específico su uso, bueno, esperemos, a ver cómo es eh, a final de año, lo cierto es que Google se ha lanzado a competir con Microsoft con su propio sistema operativo no toquen nada Noticias a las 9 en No Toquen Nada El Ministerio de Salud Pública garantizó en el día de ayer que hay medicamento suficiente contra la gripe A en el país, que si bien no hay stock, salud pública tiene el medicamento. El ejército brasileño anunció ayer que enviará 480 militares a la frontera de Río Grande del Sur para ayudar al combate de la gripe A. Según informa el diario Folia de San Pablo, los soldados distribuirán folletos y formularios a los viajantes con el objetivo de monitorear la circulación de personas provenientes de Uruguay y Argentina. Además, en Argentina hoy comienza un fin de semana largo hoy feriado por el 9 de julio, pero además se dictó un feriado, se decretó un feriado para mañana, para que bueno existe una barrera sanitaria de cuatro días, que lo que pueda hacer, que lo que pueda eh, limitar es el contagio entre la población. En Uruguay se dio la séptima muerte en el día de ayer, es sabido que no se contabilizan más los casos, o sea que no sabemos cuántos casos, cuántos miles de casos eh, hay en Uruguay. El virus está circulando y está, según la Ministra de Salud Pública sustituyendo a la gripe estacional en muchísimos casos. La Ministra de Salud Pública también dijo ayer el Código País, el programa de canal 12 que hay medicamento suficiente Los servicios de salud del Estado cuentan con stock de Tamiflu, las instituciones de asistencia médica colectiva también. El propio Ministerio tiene una donación de la Organización Panamericana de la Salud que le permite hacer frente a aquellas instituciones de asistencia médica que no tengan stock. Nosotros lo damos, o sea que la medicación está cubierta en el país. El Ministerio ha dado en el día de hoy, ha dado a, a mutualistas este dosis y esperamos 10.000 de la Organización Panamericana de la Salud que va a donar. En estos días. Y tenemos esto como si una mutualista se queda sin dosis darle. Hay stock, lo que lo tiene Salud Pública y no Roche, que se ha quedado sin stock por unos días, nada más, para el medicamento Tamiflu. Decíamos que el nombre de la droga no es Tamiflu, sino que es un nombre comercial y la droga tiene otros laboratorios que están fabricando también medicamentos que tienen el mismo cometido y el mismo sí. resultado. el Oseltamivir, sí. ese es el nombre. Ese es el nombre, de todas formas que, bueno, ese es paso todos le decimos con el nombre comercial de Roche. En este caso hay problemas sí, con las camas en Salud Pública, por eso en los hospitales públicos se Van a postergar intervenciones no urgentes para atender la demanda de camas por cuadros gripales. Reitero, no urgentes. Esto lo confirmó el vocal de Administración de Servicios de Salud del Estado, Martín de Sarquisiana, el diario El País. El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo criticó a la calle, Miguel Ángel Urraburu, señaló que sugerir que no haya inversiones hasta diciembre es una actitud que prioriza al partido sobre el país. Eh, ayer el candidato del Frente Amplio, José Mujica, estuvo en la Bolsa de Valores de Montevideo y propuso que parte de las empresas públicas coticen en bolsa. sí. ¿Sorprendió que Uruguru hablara de esto? Bueno, en realidad le preguntó la prensa, pero Uruguru se refirió a los dichos de la calle, más allá que enseguida acomodó el cuerpo y dijo yo no tengo que hablar de política, esto señaló. Me parece que es una una apreciación inoportuna que quizás, como algunas otras, pone por delante de lo bien para el país, lo bien de algún partido. Bien, esto es lo que decía el presidente de la Vuelta de Valores, poder reunirse con eh, Mujica, algo que piensan muchos uruguayos, pedir que no se invierta hasta diciembre, me incluyo, ¿no? Es, uh -huh. es, es algo que perjudica al país notoriamente perjudica al país hacerla continuo Mujica ¿eh? en, en su página, que le dicen blog pepetalcuales.com es tal cual www.pepetalcuales.com donde dijo que parece que no le gustó a, a los blancos eh, lo que había escrito la semana pasada, solo recibí descalificaciones o sea que va a insistir y se me compromete a seguir trabajando para que la izquierda tome cada vez más distancia de algunas inercias ideológicas que nos vienen de los años 70, si quieren lo grito abajo los esquemas, arriba a la izquierda que es capaz de pensar afuera de la cajita gritó, también Mojica con signo de exclamación y después volvió al pasado al pasado muy reciente del gobierno blanco y algunos hechos de corrupción ahora pregunto, están los blancos curados de las prácticas políticas que lo llevaron a manchar su reputación, han cambiado los criterios que usaban para elegir a los directores de las empresas públicas y por ahí decía hoy como más temprano que se entra la columna, no por la elección de claro. directores de empresas públicas. Básicamente la imagen de que los partidos tradicionales han designado por ejemplo directores de empresas públicas o mandos medios en el Estado como forma de pagar votos acercados durante las elecciones y lo contrasta con la imagen, por ejemplo, de quien el Frente Amplio puso al frente del Banco de Seguros un tipo con 20 años de experiencia como gerente sí. de banco y que nunca juntó ningún voto. Esa es la imagen que da Mujica. A mí lo que me queda es que es un flanco abierto interesante el que hace Mujica. Bueno, debe tener en cuenta que el Frente, o lo quiere hacer, ¿no? yo qué sé Ya se me ocurren varios directores de empresa que no han tenido nada que ver con el tema. Sendik, el ANCAP, Por este, tenía que ver o integrar alguna comisión parlamentaria no sé, capaz en, en su momento digo, se va a abrir un flanco de directores de empresas elegidos, ya le pegó a Valle también Mujica con sí, ese sí, tema, sí. con directores de empresas que no debían estar ahí según había señalado Valle pero después los dejó, ¿cómo es que le dice? y ¿por qué los nombraste, Jorgito? pregunta aquí Mujica Pepe tal cual es, va a ser tema obviamente durante toda la campaña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 Ya sí en los pasivos y un aumento de 1,4 en los trabajadores por cuenta propia. En la comparación de mediano plazo, exactamente un año atrás, en abril del 2008, hay una mejora en el ingreso medio de los hogares que es del 8,6% tanto para Montevideo como para el interior.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 No toquen nada El creador de Linux también, Joel, se llama Linus De ahí el nombre, no está con solo Además existen varios programas para validar el Windows sin licencia Se llama, dice otro mensaje de texto que lleva al 9390NT Estamos hablando del nuevo sistema operativo de Google Y yo lo que decía es que uno de los directores de Google director de ingeniería Se llama Linus Abson. Pero claro, este no tiene nada que ver con el creador de Linux, supongo, pero este también se llama Linus, por eso me llamó la atención, enseguida me dice, es de origen finlandés, se llama Linus Torvald, el creador primero de Linux, también se llama Linus, se llama Linus Torvald. ¿no? no tenía ni lo que sí es casual, lo que señalaba yo, ¿no? Que se llama Linus eh, Abson el director de ingeniería. Bien, Todos los Linus son casuales. Bueno, pero sí, no sé. ese no es tan casual, le puso Linux, capaz porque se llamaba Linux, eh, seguramente, pero este sí, el director de, de, de ingeniería de, de Google, se llama también, Linux eh, Upson. Señores, Nacional ganó ayer 3 a 0, será motivo, parte de la columna de Darwin que viene en un ratito forjó que haya finales por el campeonato uruguayo, estas eran las semifinales, empataron dos partidos, ganó uno nacional tres a cero, y entonces va a haber una final por el campeonato uruguayo, que en realidad no es un partido, es una final que otra vez es el con mejor, el mejor de tres, esquema. que es el mejor de tres. Está Ese es al mejor de dos por puntos, y en caso de empate un tercer partido, no va a poder contar eh, con Diego de Souza defensor en la primera final, sí va a poder contar nacional con Nicolás Lodeiro, que va a volver eh, después de la suspensión, habrá que ver, fue roja directa, no creo que le den más de un partido de suspensión a de Souza pero es una posibilidad Y ¿cierto? en el partido tuvo Sosa, Rumpenay lo, sí. lo echaron partido Desastre. redondito hizo el volante defensor ¿eh? Eh, Se juega la próxima final el domingo Se podría definir el miércoles Jugaron su defecto el otro domingo eh, Hay que decir también que ayer se jugó La primera final de la Copa Libertadores Estudiantes y Cruzeiro Empataron en La Plata 0 a 0 La revancha será la semana que viene en Belo Horizonte 9 minutos pasan de las 9, ya viene Darwin No toques nada Está soleado Montevideo, por lo menos en esta parte de la capital, pero cuesta que suba la temperatura. ¿eh? Tenemos 4 grados nada más, 73% de humedad, una máxima pronosticada para hoy por Dirección Nacional de Meteorología de 12 grados para Montevideo. Darwin, buen día. Y hay que ver qué hacen estos del G8 con el clima, señor, porque la verdad... Bueno, pero las medidas que tomen que el cambio climático no, no van a cambiar la tarde de Uruguay de hoy, por ejemplo. ¿Y para qué lo vamos a dejar para más adelante, señor? Ya los cambios climáticos que... que... Ahora los queremos. Sí, los sí, que claro. y... climáticos ya, señor. No más lluvia, por ejemplo, donde nos falta, ya en el norte. Sí, allá en el norte, la lluvia. Bueno, no el sur de Brasil, no viene mejor el sur de Brasil. ¿No viene mejor el sur de Brasil todavía? Claro, porque, bueno, son viene el caudal para... para Santa Catarina no Guerra. piensan lo mismo. La represa de Salto Grande, no sé si ahí exactamente, ¿no? Eh, bueno, por eso, eh... Santa Catarina sigue siendo el sur de Brasil, señor. Sí, sí, bueno, pero... De, no ah, viene... pero usted le pide al <coughs> G8 así, el sur de Brasil y El sur de Brasil claro. en todo el sur de Brasil y Santa Catarina otra vez. Y se nos viene otra vez la inundación. Bueno, hay que pedirle la forma que queremos, ¿no? Que es en los ríos que llevan caudal allí hacia Salto Grande. Sí, eh, sí. Hacia Río Uruguay Salto Grande. Eh, sí, sí. lo se digo yo. Eh, bueno, me estoy bobeando. Lo que ¿no? vengo diciendo yo hace mucho tiempo. Claro, tiene no es... que llover ahí. ¿Y? ¿Y? ¿Y? nadie hace llover, señor. Basta, basta. de esta y mirar para el costado. Bueno, basta con los Linux también. ¿eh? Ahora me están poniendo todo lo que se llama Linux. El eh, mundo está por el creador de Linux que se llama Linux. Y hay otro director de Google que se llama Linux oh, también. no me venga a hablar de estas cosas a mí. Sistema operativo. ¿Usted qué sistema operativo utiliza, y Yo utilizo el sistema operativo de los hombres, señor. Ah, ¿Hay un sistema operativo de hombre Microsoft, hombres? claro. Micro Claro, el lino es de blandito, es como ser vegano usar lino, señor. ¿Y qué navegador utiliza? ¿Eh? El explorer, señor. ¿Cómo que navegador? que usan los hombres, que usan los hombres de bien. Yo me considero un nombre de bien y uso el Chrome, por ejemplo. Ay, ahora. claro, pero usted una... Por favor. He usado el Firefox. Usted me usa el Chrome. Ay, ay, ay, vayas a ir acá, petadito. ¿Qué tiene que ay, ver ir acá. a la feria orgánica a comprar? A, mí, a, mí, me gustan, a mí me gustan Como los caso, hombres chapados sí. a la antigua, señor. los hombres chapados a la antigua usan Microsoft y usan Explorer, ¿está? No le andan con esa este, vejigada de, de, de botija raro andrógino que usa Linux y todo eso. Eso, software libre si sí, software libre pero en este caso el navegador pero el navegador es más fácil porque usted lo puede utilizar con Windows el navegador puede poner otro navegador capaz que funciona mejor el Chrome con, con eh, cuando venga en futuro el navegador de Google pero bueno va eh... a mejor el Chrome señor pero el para el creo... correo de Gmail por ejemplo funciona mejor. funcionaría mejor si yo anduviera de, de championes rosado y pantalones sea, no sea ridículo no sea ridículo que corno tiene que ver por ejemplo si utiliza el correo de Gmail entiende Es más fácil con el Chrome, yo lo decía más temprano Me parece que está haciendo más fácil con el Chrome Más facilidades tiene Chrome Más utilidades no, no lo puedo aguantar, no, no lo puedo aguantar. No puedo aguantar ¿Ha probado alguna no, porque... vez con el mochila por ejemplo? El ¡No Falcoc. necesito probar para saber que no me gusta, señor! Acá lo tengo abierto, ve ¡No tengo soy un abierto. hombre! Acá tenemos dos navegadores abiertos al mismo tiempo es Compórtese como un... ¡Ah, es bisexual usted! ¡Voy bien! ¡Ahí está! ¡Indefinido! ¡Muy bien! ¡Le sirve todo! ¡Qué ridículo tan grande! Señor, por favor, <risa> señor Relacionar eso con la bisexualidad Compórtese, no... estamos en una patria de hombres, compórtese como un hijo de Odulio, Odulio jamás hubiera navegado en el crono en el Dinu o sea, Odulio no ¿eh? llegó a navegar, ¿no? ¿Eh? Odulio no, no llegó Sí, yo sé, pero no necesito eh, de, de, Usted con la comparación histórica sabe perfectamente que, que Totalmente, no lo... uno traza una línea eh, de, de Odulio hacia el futuro y es clarísimo que hubiera usado el Explorer y Microsoft Lo bueno, más... que viene como viene, señor Lo que ya lo que ya está ¿qué, qué, Le digo está que Si utiliza tal? un rato software libre más de hombre, ¿eh? hay, que, eh. hay que tener una voluntad no. para ir sorteando dificultades y demás, que, que le digo que es más de hombre. ¿eh? No, no, no, no, dificultades se sortean en la selva cuando uno va con un machete adelante. Señor, esto? esto no es sortear dificultades. No, oh, no le digo la cantidad eh, que hay a veces, esto pero bueno, bien. bueno, todo está ahí, hay que ponerse y, y tratar de entender. Ahí está, eso, bien de bien de afeminado eso, No en las comunidades, no me meto en los blogs de comunidades Para tratar de entender una cosa que no entiendo No, no, Exacto. tengo otro trabajo para hacer ¿no? Ahí está, muy bien ahí, ah, está. Ahí, no, ahí no llego, tiene razón ahí, por eso, eso está bien, no se contacte con la gente Ahí, señor Además, o sea, No se puede confiar en la gente de internet La gente de internet No se puede confiar en nadie Sí, lo del OS que viene en los sistemas de Google es porque es abierto Sí, sí, eh, lo sabíamos, así se va a llamar Chrome OS ¿Es abierto de qué? Eh, abierto, sistema de código abierto. Usted lo va a poder modificar, por ejemplo. ¿Eh? Bien de hombre. No, no quiero tocarlo, señor. Yo lo compro como viene. <risa> si no, ¿para qué me vende? Ah, lo tengo que hacer yo también. Ah, yo tengo un sistema operativo mucho más abierto que el de Google. Ajá. Este, nosotros le vendemos la patente y usted lo arma. Bueno. ¿Qué le parece, eh? Sí, pero no le dejan tocar. ¿Eh? No le dejan tocar, en general los que tienen privativo no no, no le dejan tocar, ¿ve? le venden la patente y así se queda así Ah que... bueno, pero yo le voy a dejar señor. Ah usted va a dejar, usted va a... Va, entiende, va a entrar en mercado, está pesado bueno. el mercado, Microsoft, Google, usted ¿Sí? quiere la comunidad software libre y usted quiere ser el cuarto actor ahí más o menos Claro, exactamente, yo le voy a vender una, al precio bueno, de Microsoft claro. y no está nada hecho, lo tiene que hacer todo el que, el, el, el, el, el que me lo compra Bien abierto ¿Eh? Ah, abierto, ¿qué eso quiere? Está bien. ¿Y? Está bien, perfecto. ¡Va a funcionar, señor! Con todos los afetaditos como usted, que se quieren armarse los loquitos, que si quieren dar su propio costo para ser diferente, ¡va a funcionar! Yo uso tres, Darwin. ¿Será que me gustan los trabas, entonces? ¿en sí, qué estoy? seguramente, sí, señor. Seguramente hay hay, hay una hay una condición de bufanda ahí el explore de nenitas es todo al revés darme en Mochila para gente con huevo no, sea, lo dice sí, Luciana no claro lo dice una mujer <risa> señor lo dice una mujer ah machona dale anda a tajar dale macro los hombres usamos dos es cierto dice acá Por favor, señor hay una... no, no es una discusión La verdad que no es una discusión Bueno, está bien si es una discusión... A mí esto. me parece una discusión muy interesante lo, lo del software libre de cara al futuro lo, Los estos sistemas de, de código abierto ¿no? ¿Usted por qué se hace? El gueto le interesa Le interesa la realidad y Idaní Le interesa el África Le interesa el software libre Pero que tenga una licencia de código no abierto No me venga joder, señor a, a mí me interesa A ver, la... por ejemplo yo le, Si le mandan pasa un... Pasan de la vuelta de la esquina de mi casa Y ya no me interesa, señor Yo hay un sistema código abierto Cuando se mandan entre empresas diferentes países, un documento, un okay. attachment, demás, okay. este todo bueno, tiene la facilidad, la posibilidad de abrirlo. Si no, alguno que no tenga licencia puede no abrirlo. Esto es para negocios, para países, sea ¿Qué lo menos Es un ejemplo horrible para nuestros niños que está dando. Señor, usted sabe que hay niños escuchando esto tiene su computadora y están pensando en... El, en bueno, las... el plan igual tiene código abierto. y sí, la calentura que... que me da eso ni sabe. No, no, no. no tengo <risa> una calentura. Porque se crían en el, el libortinaje, ahí, señor, el libortinaje cibernético. ¿Usted? No, no, no. Todo bien cerradito y, y que tenga dueño, señor. Si no, ni dueño no es claro. ¿Va? Bien, perfecto. Eh, tiro, qué cosa, qué claro, la gente que usa Windows y Firefox, al mismo tiempo, sí, se usar eso, sí, usar hay mucha Instagram? gente que usa Firefox. No, sí. yo no, me, no, no, yo no me dejo convencer por estos que te vienen a ¿Pues Sabe que a vos? veces pasa con determinados correos o determinadas páginas que, que es bueno cambiar porque con un navegador están trancados, se no anda ni y cambia y funciona pero eso no es porque se me junoqueo te digo a veces se tranca con termiado navegador algunas cosas sí, sí, claro porque serán así yo uso Mac eso y sí no se había usado de, de Mac entonces la gente de Mac señor uno empieza por usar uno empieza por usar Firefox después sigue con el pero... software libre todo eso y termina manifestando contra el G8 como un pelotilla ahí con una bandera pintada <risa> que dice abajo el G8 entonces, la gente entonces, de Mac no, alguien pregunta por la gente de Mac ¿no? ¿A considera a la, a la gente que está con, con Mac no Ay, la gente de Mac sí, en no? ese sistema que, que bueno Sí. Además son burgueses calos, señor. Burgueses calos. Esto es la gente la gente, es una gente que se cree superior al resto. es así, Acá me están enseñando es que... y hay muchos. No, señor. Y está el chorro, no, que ya lo denunciamos muchas veces acá, que solo te roba más. Entrate, mírate, dice, "Ah, no, Microsoft no te llevo." No, no, no, no. Y te roba solo la, solo la, la, la, la Apple sí. Bueno, que hay gente que toma Su ejemplo es lamentable Macro, uh. perdoná Pero el Chrome es de veganito En serio Muy poco sí, hijo sí, de Julio Usa Firefox de última, por sí. favor en el, en el peor de los casos Usa Firefox Tenía que como comer zapallito de Relleno de carne picada Gmail en, en Firefox en está, Tiene un poco de carne por lo menos Gmail en Firefox 3.5 La última versión Liberada la semana pasada Carga más rápido Que en Chrome Sí, puede ser Pero la última versión Ah, es que tanto está, apuro tiene Está señor. funcionando horrible Además la última versión De, de, de, de Firefox ¿no? ¿De qué? no no lo probó No, no necesito probar, ya le dije, no necesito probar, ni los hongos alucinógenos que usted me quiere vender, ni, ni ninguna droga, ni ni nada que... Le... ¿Por qué, señor? Aquí hay un correo más largo de Ramiro, donde dice, creo que es positivo que haya la competencia a, a Windows, y bueno, comenta una serie de cosas que han... No, señor, bastante. monopolio, hemos pasado muy bien hasta ahora con este monopolio, no vengan a joder. Bueno, parece que tuvo sus juicios en Europa, la Unión Europea, ¿no?, donde perdió muchos millones de dólares, claro. Está Martín, que para... le dé plata a la Europa, Europa que de darle plata, está bien, cuando te pide que darle está perfecto, pero no tiene que ver esto Macra, es... los hombres decimos archivos adjuntos y no attachment, dice totalmente, eh, señor, totalmente, eso ni hablar señor. pero bueno, está, ¿qué hombres... quieren? ¿Estamos ante la presencia de un botija que yo qué pero, sé? Pero está, me está poniendo mal que no a soy, yo soy mire, a mí me gusta Eh, este, las cosas en así que a usted software... le gustan los apayos orgánicos. No, no, cuando son con libre se complica. Libre, se me complica, que... yo me voy a Windows, o sea que no soy así un luchador, no estoy en la comunidad, si a me complica usted, mucho está. yo no me voy a la comunidad a averiguar a ver con qué arreglo este cosito, hágamelo claro y y transparente y bien fácil, ¿no? Eso así bueno, me pongan en el otro lugar. Lo que sí, uso navegadores está... diferentes porque me parece en algunos mejores que el Explorer. No, no, no, no, no, no, no, no renuncia a su identidad, señor. También me está calentando ya, también. En Petardas, está? Darwin, recomiendan usar Firefox. Sí, claro, <risa> en Petardas.com. No, de todas las direcciones, le re yo, le re yo. perdón. ¿Eh? Estamos de vacaciones de julio, niños. Petardas.com, Computadora. Niño. Computadora, niños, vacaciones de julio, niño, listo, le re yo, petarda. le re yo. Petardas.com. Le re, le, re, eh, le re. Eh, Escribe en tu lado Parten... Petardas.com <risa> petarda y ahí vas a ver cómo, lo que es esto. Le eso, re, Darwin, ir. Darwin. Ahí está libre no de que todo. Que tenga filtro, le re, ¿Eh? le re, le re que tiene oh, filtro. Yo uso Smart Basic de Adam. Ay, ta. Mire que. <risa> es ah, no, que yo le digo que soy un ignorante, en esto simplemente usa algún navegador. Bueno, claro, es un ignorante que se quiera hacer el raro, señor. No me quiera ser raro, me gustan otros navegadores, pero no me puedo me entender. En ¿Otros navegadores? Eh? Dijo, ah, titular, yo el roce por ahí tirado arriba de un capó del, del capó del auto. Me gustan <risa> otros navegadores. Estoy probando otros navegadores, pero pues, déjese de en broma. Vala no, perder. Me ya, me dice, voy ya, y pa ahí lo voy a surtir. Vamos ya. 25 minutos pasan de las 9, Dargo en sus temas su columna. Ahí está, señora, ahí le vamos, derechito. Descompén eh, la eh, columna en la primera mitad, Borgo, no me, me, me evado ahora, me voy. Eh, bache, no, no, qué, de, señor, no Bongo, de, de, por. de poner temas sobre la mesa. No, no ponga más temas sobre no, la por mesa. Eso, por no, eso. pero si quiere poner uno, póngase. Usted es libre como sus ojos. ¿Con qué arrancamos? Este, eh, bueno, es con esta cosa de que estamos muy contentos que el fútbol uruguayo ha vuelto a la realidad este Nacional Volvió a jugar para ser el mejor de la aldea Como debe ser Y conformarse con eso Nada de sueños prepotentes De vamos a dominar América Somos el Simón Bolívar de los equipos de fútbol Y defensor a hacer lo que siempre fue un Cuadro chico este Que es un manto de duda a la hora de ganarle un grande Siempre, punto La realidad ha vuelto a absorber a estos dos equipos Y al fútbol uruguayo y su falso aire de renacimiento Todo sigue igual y eso Nos pone muy contento A mí, bueno, bueno, porque la realidad se impone, señor. la, se impone, la realidad Tarde o temprano se impone. Sí, no es la mejor. Pero pues así están. Que yo, ¿eh? Bueno, pero sin ya las grandes partes de esa realidad que describe, sí, es... Está buena, pero digo que no, no está bueno que la, en la Aldea y en la Aldea gana el equipo grande y ah, A mí me encanta eso. a mí me, a mí me hace acordar cuando este país iba bien. Bueno, no le quite chances a defensor, que como le decía más temprano las tiene, puede jugar la final, va a jugar la final y va, va, va a pelearla y obviamente tiene chances de ser bicampeón uruguayo. Así que veo comprobado eso que digo. Ahí que gana defensor. Ayer ya quedó bien demostradito que no hay nada nuevo bajo eso. Le hizo tres sin problema, eh, te derraron un penal, como pollo dormido, digamos, ¿está? Mm, usted dice que defensor no tuvo la actitud necesaria. y sí, tuvo esa cruz, señor, tú esa cruz que tienen los cuadros chicos y que tienen que tenerla, tienen que seguir teniéndola. Así que fue una alegría Se ayer. ganado eh. finales contra los grandes en este sistema de fútbol uruguayo, Danubio bueno, la ganaba nacional, defensor, está, peñarol, ¿no? Peñador, sí, está bueno, pero hay que volver a la realidad acá tanto. Hay que refrescarle, hay que refrescarle la memoria. Bueno, 3-0 para... para Nacional, entonces el día de ayer algo para destacar de este de este encuentro no, más No, y que por suerte les dio el tiempo a los hinchas Nacional para ver rápido a su casa a la final de la Libertadores. Bueno, Ellos muy están bien. muy interesados en esa copa. Bueno, pa, este ayer miraba al golero de Cruzeiro justamente, que es buenísimo, de lo mejor mm, que he visto ¿qué en golero. Así con Brasil que ahora saca golero, no Julio César, que es el mejor del mundo, Julio, bueno, según en 2009 fue uno de los mejores. Le aviso, ¿Cómo se llama este cruceiro? Este llama Fabio Si Fabio. tiene 78 millones de dólares Para invertir Póngalo en este muchacho andá, Se devuelve duplicado de tropa par de años Anda bárbaro sí. ¿Tiene? Mm, no, no 7 millones de dólares No ahora, no No tiene 7 o 8 no, para ver. No, no. no, no No se puede no hablar No sé si los invertiría En un golero No, tampoco <risa> si tuviera 108 millones No se puede no. hablar con empresarios tan poco emprendedores como usted, ¿eh? Bueno, aparte le digo, no sé si los metería en un golero. No, coleros. la culpa es mía. ¿Pero los tiene o no, carajo? No, no, no. Yo no tendría que empezar ser. a rodear de otra gente. Y bueno, sí, tiene la posibilidad. Usted lo sigue mucha gente con mucho dinero. La culpa es mía porque nunca le puse atención a los contactos. Si no, sería un tipo muy exitoso. Yo así al lado de gente como usted, no puedo crecer. No. el golero es buenísimo ese. al lado de gente que no tiene siete 8 va a invertir en Fabio no puedo crecer no puedo crecer señor no puedo crecer entonces le decía mientras miraba este gran negocio que usted no me permitió concretar porque es un mediocre que no tiene siete palos verdes uh -huh. estaba pensando que el golero brasilero ¿no? Que ¿no? porque este le viene este le viene religioso ¿eh? como uh -huh. debe ser Este le viene religioso. ¿Qué quiere decir le viene, oh, sí, le decir, viene. Le viene con religioso? religioso. No, uno compra en un combo le viene claro, religioso. Le viene con todo. Porque es estaba pensando presiona. en eso justamente cuando lo vi rezar y mira allí el golero, el brasileiro que no le viene con el rezo antes de que empiece cada tiempo del partido, cuando van a mover ahí la pelota, el que no le mira al cielo y le señala para arriba y le reza con los ojos cerrados, es que le falta compromiso o vino sin la parte religiosa y lo estafaron. Ustedes devuélvalo, llévelo a Brasil, le vuelve y dice me robaron. Vale, ah, si un día compra un, un arquero brasileño que cada vez son mejores, y si compra uno, le viene sin fe religiosa, se lo vendieron incompleto, señor. Tiene que volver a la fábrica y decir, hey, hey, che, che, hey, él, no me resta antes de cada tiempo, ¿está? ¿Ah? Darwin, Darwin. ¿Qué? Eh, y rezó ayer, o sea, es sí, muy interesante. Claro, claro, claro, claro, ah, es completo, es completo, no vi, no es completo vi, por no. eso lo estoy recomendando, o señor, pues es completo, viene todo cargado a fábrica, todo, espectacular, le cargaron todos los programas perfecto es espectacular no sabe lo perfecto. que es así que es buenísimo creyente no, buenísimo, buen, buenísimo creyente todo este. acá también es ¿Eh? es, es creyente si, si, si para mi gusta el golero específicamente porque el golero es el que resta antes el, el, el, el, el resto de los jugadores de campo de eso se encarga el golero ¿entiendes? De rezar por todo En serio les digo Siempre se queda ahí atrás Parado en el área En el borde del área chica Ahí mirando para arriba Y pidiéndole a Dios Con los ojos cerrados ¿Está? ¿ah? Muy bien Bueno, este Ayer Washington Beltrán Integrante del Ejecutivo Dirigente del GAS Recordó los hechos De la última dictadura militar En 1973 Ayer en la movilización Del PICNT ¿eh? ¿Se llama Washington Beltrán? Sí, se llama Washington Beltrán En aquel momento No, algunos... no ¿Eh? No, no sabía que Washington Beltrán De mi ignorancia En ¿no? el PICNT El nombre de, de... Sí, Washington Beltrán La ascendencia blanca ¿No? Sí Sí, sí, sí, sí, fuerte este, ¿no? en este ¿no? caso no integrante no, no, no, del eso, ejecutivo que... y dirigente del gas sí. está en aquel momento algunos políticos y empresarios iban a golpear las puertas de los cuarteles pidiendo teta del poder esos son los mismos que hoy están pidiendo que no vengan los inversores, dijo Beltrán que evidentemente está afectado por las constantes pérdidas de gas ¿Eh? que hay, porque señor, vamos a empezar a controlar porque está perdiendo el gas, evidentemente, y este hombre pobre se lo está aspirando todo el panorama se está poniendo lo más simpático y alentador por un lado tenemos el discurso de esta vieja cheta de la calle que le sugiere constantemente que se le van a quedar con toda su propiedad incluyendo el juego de té que seguramente termina siendo usado por el Hinao para servir cocoa Y alajero, que con tantos recelo esconden en el cuarto cajón de la cómoda. y sí, que no inviertan, Y él. por otro lado, tenemos a Beltrán, que dice que si ganan la calle viene la dictadura del empresariado y la oligarquía y termina por acceder los milicos al poder. Una cosa tan alentadora que dan ganas de martillarse los metacarpianos con una maceta de 30 kilos, eh, la verdad. ¡Dios mío! Sí, eh, eh. ¡Qué tal. momentito, eh! ¡Qué momentito! Mm. Bueno, ¿Eh? Es el arranque, Darwin. No, no llevamos cuánto? 10 días. Llevamos 10 sí, claro. no, días. Tuvieron un par de días para descansar y arrancaron con todo. Sí, señor, sí, señor. Uno diciendo que si van a la calle viene el vuelve en 1973. y volvemos. Así, Nos vamos para atrás y volvemos en 1973. Increíble todo. Los lo cambian niño, los peinados, lo todo, Menos, que queda igual. Todo lo demás nos cambia todo todos. <risa> queda con los mismos lentes. Sí, claro. con el mismo lente la misma cara, la misma ropa, todo igual, igualito, pero nosotros todo lo demás cambiamos todo nos deposita inmediatamente en 1973, una cosa increíble esto la verdad. Empezar a controlar todo esto, ¿no? ¿Qué controlar que ¿Eh? se hacer Darwin, a ver, en una campaña electoral no puede, puede, mientras haya nivel y no haya acusaciones falsas. Yo ¿No puedo qué? yo, por ejemplo, ser un, un rector de declaraciones, se las anulo. No, eh, eso no lo puede decir. Eh. Y no, por eso le decía, si eh, si. ¡Qué la boca. Si usted dice, si hay una, una acusación falsa, se puede obviamente la persona lo puede denunciar y demás, pero mientras sea Un ida vuelta de esta manera. Claro, no. No. Si me entrasé un de vuelta simpático de esta manera. Sí, claro, uno, lo que no se uno puede hacer es no, no, no. Y el otro asusta a, lo, a los empleados izquierdistas que que tienen la, no, no, de la cabeza no atrasada. A ellos los asusta y dicen, oh, ¡cuidado, se viene la oligarquía! No le ¡Que van a esté, quedar con todos! Que esté bien y que tenga nivel. Lo que le digo es que pues no, lo prohibir, favor, no lo puede prohibir. No lo puede prohibir. ¿Qué va a ser ¡Nos van a poner a trabajar a nuestros hijos a los cuatro años! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo van a llevar a las minas de carbón! ¡Eh! minas de carbón? <risa> ¡Qué pelotudos que son! ¡Las minas de carbón me? es bravo! ¡Cuánta no? estupidez, eh! Zelaya y Micheletti van a estar cara a cara, parece. Parece. Parece. Hay algunas trancasas de última hora, pero parece. El parece, destituido presidente de dueño y el gobernante de fato se reunirán este jueves en Costa Rica. Parece parece. Pero no se sabe todavía. Bueno, eh, estaba todo pronto para que se reúne, estaba ahí sí, desesperando. No todo, todo, todo pronto, por fin nos acercamos a la policía una verdadera solución, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué ahí? se precisa? ¿Qué ingrediente se eh, ingredientes Bueno, hace? fácil, lo único que se necesita es un vestuario, una tranca del lado de afuera y 10 minutos. La cosa es así, los dos para dentro Un, un, un vestuario, vestuario, una tranca del lado de afuera y... 10 minutos. <risa> en 10 minutos ya salen prontos. Los dos van dentro del vestuario, todo el reto se va, se tranca la, se cierra la puerta, se tranca de afuera y se arreglan las cosas como hombre. ¿Va? Se dan, se pelean los dos encerrados dentro del vestuario hasta que uno o ambos pidan el final de la negociación y de ahí adentro sale la resolución. Perfecto. ¿Ah? Así se arreglan las cosas en el deporte. Bueno, niños. claro, lo que pasa es que esto es un poco más complejo. ¿Por qué? Eh, no, no es más complejo, es un... siempre calla. Ah, no, momento. T Tiene que dejar el gorro de cowboy afuera hasta allá. Eh, es otra cosa que se presenta. No lo va a dejar... No puede entrar al vestuario con el gorro de Kobe, ¿está? No sé. ¿No le sirve esa? No, no, para nada. Yo espero que la conversación llegue a algo. Es muy difícil, las posiciones están muy polarizadas. Este, uno cree que eh, tiene... Eso es lo mismo que pasa en una cancha de fútbol o de básquetbol cuando está feo el ambiente. Las posiciones están muy polarizadas. ¿Y qué se hace? Los dos que tengan posiciones más polarizadas se encierran dentro de un vestuario y se dan. <risa> Que el señor ve así y se soluciona Salen hasta amigos de ahí adentro, es ¿eh? impresionante Bien, claro, pero no, no Bueno, no ya es... sabe cuál es mi teoría si no le sirve esa Ya sabe cuál es mi teoría cercana, ahí blomas no. internacional Bueno, no la primera solución a usted es una, Está bien, no le sirve eso Un vestuario, es? cerrar la puerta Franca del lado de afuera y Yo supongo que se venden Hasta ¿sí que usted? pidan agua, sí señor Hasta que pidan agua, que pidan agua. Y, y después de ahí, usted dice que sale sí o sí una solución Siempre sale una solución sí. sobre O sea, en general la traga el que quedó vivo Claro, claro, por eso, por eso Y si no, usted recurre a otra cosa que ha sugerido otra cosa, sí Mi teoría acerca de diplomacia internacional ¿Su teoría qué? Acerca de la diplomacia internacional, ¿cuál es? Sí, me vamos. expliqué la otra vez Sí, me la explicó, bueno, pero voy a explicarlo A usted explica mejor que Al yo mamarse como Dios manda, señor Ahí está, a mamarse A mamarse Y pueden terminar los golpes, mamados sin ninguna regla eh. No señor, mamado El mamado en algún momento y me mamado de, de al final te El mamado cuando lo mira Uno uno no sabe si lo mira Como para romperle la cara de un piñazo O tratar de hacerlo por lo menos O abrazarlo y llorarle en el hombro Hay un momento en donde La ira en el mamado Pasa a ser melodrama Y, y melosidad Y, y cierta hasta este, Como toque del, del, del pedo este ¿No? Toquetón ¿Eh? Vio el, el mamado toquetero, el pedo, el famoso pedo toquetón. Famoso, o sea, en el barrio se llama pedo puto eso. Pero bueno, está. Sí, lo abraza, ¿qué va abrazar? Miquelita Zelaya, le dice, volvé, volvé. ¡Volvé, volvé! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé, volvé! ¿Volvé? De ah, te dejó entrar, te dejó entrar. el gorro de cojo, ¿eh? Sacate el gorro de cojo. No te puedo dar gorro de cobre? Y está, señor, es así. Parece que en dos días se abordarán todos los temas. En dos días, dijo Arias, este, el premio Nobel de la Paz. Arias. Posiblemente para mucha gente dos días no son suficientes, pero si hay voluntad, sí se puede lograr, ¿vió? Bueno, bueno, bueno, <ríe> Cuando dice que... si, es, si hay voluntad, ¿a qué se refiere? Y... Cuando dice si hay voluntad. Bueno, no sé voluntad es una metáfora de whisky importado en Centroamérica, señor, lo sabe cualquiera. Si hay voluntad, ¿y un par de hielo? ¿Eh? <ríe> ah, para mí está clarísimo. ¿no? No, bueno, bueno, bueno, le acepto que puede querer decir otra cosa, voluntad. Otra cosa, capaz que quiere decir, que no quiere decir whisky importado Puede estar sustituyendo metafóricamente a Ron Añejado también, voluntad Pero de o ahí no, no me mueve A Ron Añejado, alcohol, alcohol, el quiere decir alcohol no, no, no, no, no, puede ser Ron Añejado o whisky importado, cualquiera lado de ahí no me mueve el ganador del Nobel de la Paz este, ¿eh? Este es ganador del Nobel de la Paz, señor Este esposa posta, este Oscar Arias, sí ¿Eh? El ganador del, del Nobel de la Paz y sí, Oscar Arias Sí, sí, ganó, sí. no, claro No. Fue un negociador muy activo en los procesos de, de paz de América Central. Sí, sí. Bueno, que bien que los hizo. Bueno, ¿No bueno, se pueden bueno, retirar ahora? El, bueno, el, el, el de la, de la, había guerras, ¿no? O sea, de, de ahí a, a esto... Ay, bueno. ¿qué dice acá el hombre? Que hay que mamarlo, señor, claramente. Entonces hay que empedarlo, es clarísimo. Por su parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, eh, hace quien asegura que no otra solución que la restitución de Zelaya, llamó al pueblo hondureño a seguir resistiendo. No hay cosa que me guste más que el político revolucionario que está con el pueblo a 5.000 kilómetros de distancia. ¡Vamos! ¡Sigan resistiendo! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Eh! ¡Métanle ahí con ganas! Eh! ¡No me aflojen, che! Eh! ¡Vamos arriba! ¡No se caguen! ¡No se dejen doblegar! ¡Estamos con ustedes! Eh! ¡Sigan volando de cabeza las balas del ejército! eh ¡No se rindan! ¡Vale, che! ¡No se acaban! ¡Vos resistan ahí! meta huevo Me encanta ese líder, me encanta, yo quiero ser ese líder. Eh, eso le gusta, a eso le gusta. Sí, cuando sea político voy a ser ese líder. Bueno, voy a explicar la realidad Argentina rápidamente, ¿verdad? Porque la gente me para para la calle y me pregunta, che, ¿qué está pasando en Argentina, de Darwin? Y yo me debo a la gente, así que rápidamente se lo explico. Este, en este momento Argentina, eh, es, el, es el momento de Argentina en que cualquier caudillito de provincia sale a desafiar a Kirchner y pone su propia moneda, funda su propia estructura social y quiere ser presidente de Argentina. Y el que gana de todos esos caudillos locales pasa a ser el próximo Kirchner. ¿Está? Listo. Así se sucede el poder en el peronismo y por lo tanto así se sucede el poder en Argentina. ¿Está? Nada más viene Se llama fiebre federalista Esto que te están teniendo ahora Y siempre es cíclico, cada tanto les pasa Y va a salir uno que va a ser un kirchner nuevo Exactamente, no kirchner. Está, está. primero eh, te, se Hacen como que se independizan todas Las provincias, no sé qué ah, no, no, no te damos bola del gobierno central No sé cuánto, a mí no vengas a decir lo que tengo que hacer No sé qué, pim pum pam, ¿eh? sale otro kirchner Así, tira cuatro o cinco años más Y bueno, está, cada tanto, muy cada tanto, cada vez de año un radical gana la presidencia y los peronistas se encargan de sacar las patadas en el traste unos meses o unos años antes de que termine el mandato, ¿verdad? Pero lo dejan irse solo, ¿eh? En ese sentido... Y de esta forma me resume... En ese sentido, chapón con los periodistas, ver, con los peronistas, digo, porque lo dejan irse solo. Chapón. Nada de sacarlo en calzoncillo a las 3 de la mañana, ¿eh? No, señor, ¿eh? que el señor se dé cuenta y ya vaya solito o en el helicóptero o le dice vos te entrego esto antes 6, 7 meses antes, listo claro, bien, perfecto. ¿Ah? Usted con lo, Chapón con, con los peronistas, peronistas con el con el peronista. señor, Chapón, ahora están buscando usted la... resume así todo lo que está pasando que, bueno, no, la, la historia la, argentina la, la resumo así ¿sí? la derrota, la aparición de, de, de Cobos de Reutemann yo, ahí está, todos los cabellitos locales están ahora con eso sí. con la bobada esa y, no, y yo en mi provincia atando y yo que sé, les gano acá y, no sé qué, y ahora el gobierno central a mí no me va a exigir nada y Estima con... Eh, me debo a otro que no sea el gobierno... Está, entonces así lo, eh, se termina todo esto y sale otro. ¿De ahí? ¿Está? Perfecto. Como un, un bolillero casi, de, de, de, de un bolillero federalista, digamos. ¿Me entiendes? Un bolillero federalista, ahí, ahí todas las provincias, sale pim pum pum, va Así que a no preocuparse. Está. Un grupo de científicos británicos dijo haber creado esperma humano a partir de células germinales, aunque expertos lo cuestionaron. Dijeron que claramente estaba hecho con crema de enjuague. Está, este Estaba pensando, ¿no? Que estos expertos en esperma, ¿no? Es bravo volver al barrio con este diploma. Pero el barrio es muy prejuicioso. Expertos en esperma. Sí, claro, señor. Este dice que no, no da para... Sí, apagar. no. Y a mi hijo le está yendo muy bien. Está trabajando en Inglaterra, en un laboratorio científico. Están descubriendo una cantidad de cosas, montones de cosas. Todo lo que es descubrimiento está mi hijo ahí, sabía. Bueno, no, bien, no jodó bien, bien. Ah, ¿Y de, de qué es bien que se recibió de él, tu hijo? Bueno, él hizo ciencias Y después tiene un máster y tres doctorados en esperma Es un experto en esperma Ah, bueno Te, te, te felicito entonces Pero está bien, no, está bien No hay que ser no prejuicioso Se acabó todo aquel pensamiento estúpido de mi hijo Que no me salga bailarín y eso, está bien Cuando le cuento a los muchachos Un abuelito y tu hijo es experto en esperma Mamita Van a hacer cola para felicitarlos. Y sí, van a hacer cola porque sí, van bien. a hacer cola, sí, mucho bufanda ahí en el boliche. Sí, sí, sí. Bueno, es bravo, señores. Es bravo, díganme la verdad. El experto en esperma es bravo, ¿eh? Karim Nayernia, líder de la investigación, dijo ayer que la técnica permitirá a los investigadores estudiar cómo se desarrolla el esperma y posiblemente ayudar a desarrollar tratamientos para varones infértiles. está Pídase este mundo, si esto es cierto, ¿no? Porque primero empiezan por los varones infértiles y después empiezan... Por el hombre en general. Sí, eh, ¿no? sí, nos sacan. No, no, Somos prescindibles, no nos van a decir... ¿Cómo? ¿no? sale un hijo de nylon? A mí me gusta, ¿eh? <risa> Capaz que mejoramos la humanidad no, con esto son, del no esperma. Si sí, sí está hecho para, para crear vida humana, obviamente van a ser un hijo tal como usted conoce. Ah, ¿no? A mí no me molestaría tener un hijo de plástico, señor. No sé, no, no sé, no. Dura más, no se rompe. No se rompe, se te cae no se rompe. Es más limpio, capaz, más fácil de lavar, ¿no? Lo manguereo los domingos en la vereda y está listo, ¿eh? Yo que sé, hay que ver bien esa posibilidad, las botijas de plástico, ¿no? Mm, yo no creo que estén yendo por ese lado. ¿No? La ¿No? no qué pena, no, no, qué no pena. Que que ¿Cuánto nada? prejuicio hay en esta sociedad, eh? ¿Por qué no bueno, puede haber no de... un botija de nylon, señor? Del esperma artificial, va, va, va a ser como no, todo... se moja los... cuando llueve, señor, es buenísimo eso. Ya la fecundación artificial ya es considerada, bueno, eh, este por varios sectores de la sociedad como negativa, o sea que imagine esto, ¿no? El esperma artificial. El esperma artificial, me encanta, señor, me encanta. Bueno, está bien, me gusta que los avances tecnológicos, científicos... Pero acceden... vamos a completo, que salga de plástico, tu tío. Salga de plástico, ¿eh? Ah, ven acá. De plástico. De plástico, señor. Es mucho más limpio, señor. Bien. Mucho más limpio, ¿no? a comparar el plástico uno le pega una fregada así, está pronto. <risa> No va a comparar con todo la, la, la, la, lo que dificulta sacarle la costra ahí al botija sí, de la piel y la <ríe> carne y todo eso. No va a comparar. ¿Usted quiere un hijo de plástico más fácil de lavar? Sí, porque ni siquiera de bañar, para usted de lavar, ah, un por hijo fin, lo lava a usted. Fin, por fin entró en caja, por fin se dio cuenta. Yo no puedo creer lo que usted pasa. Usted también quiere, eso lo que no puede creer. No, que no haya no, uno, no, para no, mí, no, uno para mí, no uno para usted. Yo le doy uno, no se preocupe. Ah, no. ni bien, ni bien, pero yo le doy otro a usted. Es buenísimo, señor. Un no, hijo así todo, que como un botija, todo igualito, de plástico. Bien, perfecto lo, es lo, por cierto usted no ha tenido ni va a tener ¿Eh? hijos no ha tenido ni va a tener hijos es una tranquilidad para todos ¿eh? bueno ojalá que ojalá que tenga este hijo de plástico señor por qué me van a negar a mi hijo de plástico yo quiero mi hijo de plástico señor no puedo tener un hijo de plástico en este mundo qué lo Digo, qué cosa puede tener un hijo de plástico yo te traen un muñeco de plástico no no no, un de plástico no no no no no no me tomes el pelo lo estoy hablando en serio Estoy hablando científicamente <risa> usted está hablando en serio yo te hablo en, en serio con todo que venga con todo con todos los organitos con todo señor no, me, un, muñeco, todo no. un muñeco no un muñeco un hijo de plástico, yo quiero un hijo de plástico, señor, un hijo de plástico quiero. Perfecto. tenga con todas las cualidades y características de, de un hijo, pero de plástico. Bien, hay muchos, hay, hay ¿eh? muchos trabajos científicos hoy en día para lograr que los hijos... Que, ah, no, voy a pedir, sí, que, que nazca... Cosas con importantes la... momento, para los momento, hijos. Momento, momento, que nazca envuelto en el nailo como burbujita, así me divierto aplastándolo también después, ¿Está? ¿ta? O significa? sea que la bolsa de, de que cuando rompa fuente mi mujer, eso sea la bolsa, ¿está? Sabe que le voy a decir una cosa, porque usted tira tanto disparate, pero a veces de casualidad le pega. Se utilizan esas bolsas para los recién nacidos. No le puedo creer, las ponen ahí adentro. Les ah, juro. y uno le puede ir explotando los gurujitas en la cara, botija qué de. Le juro, una okay. cosa que me sorprendió mucho, se utiliza esa bolsa para recién nacidos. Ah, me encanta, se lo lleva ahí adentro el sanatorio. Está bien, está bien, está, bien. está buenísimo. Eso porque si no tiene que andar pidiendo taxi son térmicas, no, no son exactamente la que televisor, pero son Od, le la otra que yo siempre dije, ¿por qué no lo meten adentro de un termo la botija, Basteador? No, que son térmicas las bolsas para contener Los monitos, a los monitos claro. africanos funciona eso. Pero ¿Por qué no... no va a funcionar con la botija? Señora, adentro un termo, adentro un termo le pones agua a temperatura. Pero no ambiente. es para explotar, usted no va a andar explotando las pelotitas, eso lo, lo cubre para tratar de, en fin, ¿no? Bueno, sí, pero no puedo dejar de explotar las pelotitas, señor. A mí no me importa que lo esté cubriendo de no sé qué. Si yo veo las pelotitas las exploto y bueno, si le toca al ojo de la botija, le toca, yo qué sé. Pues se ve. Las pelotitas son para explotar, señora. ¿No qué van a hacer? Señora? Sin embargo, muchos expertos manifestaron dudas sobre la investigación y dijeron eh, expertos en esperma, este como como como el, el como va a ser la hija del macro, este que va a estudiar eso. Eh, eh como la como la la Carolina Villalva. Como qué? Genetóloga. <risas> O sea, esto, <risa> pido, esperma, me tío. la pasó un cien, científico internacional eh, de nivel ah, con descubrimiento si para para la ciencia si solo además, macro pa. bueno, Qué puede pasar que no, por... hay, hay que ligar más sí, sí. yo prefiero que me saca no diga nada ¿Eh? no, diga bomba, no diga nada le pido por favor ya quedó claro ahora siga con lo que estaba que me perdí me mareó, me sacó prefiero que me saca golera de fútbol Golera, no le digo el juegue de cinco ahí que está bueno, joder, la pizza y no sé qué manda a la cancha, golera, imagínese. Prefiero, sí, prefiero que salga percusionista. Imagínese lo que le digo. <risa> antes que antes que se solo, <risa> señor, por favor. Bueno, golera, el fútbol cada vez se impone más en las mujeres, o ya que van a jugar seguramente ahora en los liceos y sí, juega la golera, la golera en cualquier deporte la golera mujeres o deporte es la limitación. La alimentación. Y comen como el nueva, ¿eh? impresionante Sí, son gorditas las boleras Ah, las boleras te sale gorda Este, seguro. En algunos partes creo que mandan a la más gordita, ¿no? Pero tiene un buen problema. Ya ¿A la hablamos, gordita o la lesbiana? Tiene un problema, un problema de, de, de movimiento no, de amba. mano, ya lo hablamos con la, las mujeres para goleras. No, no, no saben atajar. No, saben no, atajar. no sé es por qué, ¿no? Eh, no saben atajar ni percutir. Son dos cosas que no saben hacer. Pero bueno, está. Le estaba diciendo, ¿qué le decía? Ah, no, que dijeron que las células de esperma creadas en el laboratorio eran claramente anormales. No estoy convencido por los datos presentados en este informe de que las células producidas por el grupo del profesor Nayernia a partir de células germinales puedan llamarse espermatozoa con fundamento son como las sopas instantáneas uno las ve y son parecidas pero el sabor no es el mismo dijo Alan Pasey ¿Y es un científico también? Sí, claro es ah. un experto en esperma señor. Ah, bien, bien, bien. Pasey dijo que el esperma creado por Nayernia no tenía la forma movimiento ni función específica del esperma real Y sí, bueno puede darse una discusión científica interesante pues, Sin embargo, un... embargo lo probamos en tu hermana y funcionó perfecto y después su esposa dijo que era igualito al tuyo dijo uno de los científicos <risa> trabaja para el otro ¿verdad? Claro, seguro Es que se impone Esa respuesta en el No, no se, en lado, señor. No, no, sí. no se impone En ningún Eso lado No, se impone En ningún no es esperma real Mirá vos, tu mujer No dijo lo mismo <risa> Claro, especial Especial especial, tan especial En la comunidad científica Cuando se discute Darwin sí. Se utilizan Alguna serie de argumentos no Que suponen En base sí. al trabajo Que se ha realizado Y con mucho respeto se lleva la discusión a un nivel, ¿no? Sí. Y, y de, de no repente le... viene uno a traerla <ríe> Y ahí todos los hablados. Eh, bien, acá... bien, bienvenida. Algunos de sus, bo... sus bobos seguidores tienen una cantidad de chistes con esto, ¿no? no también sí. que yo no voy a leer ninguno. Bueno, así, así que, que... Esto, hay unos que dicen que es bota bota y hay otros que dicen que es como una fructa esperma, digamos, ¿no? O sea, como sí, que encontraron o sea, la fórmula pero no le sale igual. No sale no, parecido. Bueno, ¿Ah? voy a andar... Pero están todos ahí discutiendo, ¿no? Eh, es esperma, mirá, mirá, mirá, volélo ahí de cerca, ¿eh? No, ¿Qué internacional no, no es? y científica ha estado columna hoy. Me, sí, gusta, me gusta que no se mire el ombligo. Y después este, está la cumbre del G8 también, ¿vio? Que, que debía realizarse en Cerdeña pero Berlusconi la trasladó al Lácuila tras el terremoto del 6 de abril que dejó casi 300 muertos. Mm, Acá en Lácuila hay más espacio, dijo. Vamos a estar más cómodos. No, ¿cómo? ah, sí, dijo Creo Berlusconi. Que... Bueno, mire, no, lo pudo. No sería raro. No sería raro. Que eh a cambiar los muebles que hay descuentos en Ikea sí, este sí, no, sí, no, no, sí. no. no serían a nadie le extrañaría que que, que diga eso pero no eso? dijo claro pero... jugar a Belduconi bueno debió decirlo señor ah tiene la cúla y mae pastio a dar más cómodo No, incluso se le sacaron la organización de los temas de la agenda. Contaba yo que recién del G8 porque porque es, o sea, es un desorden. Era un desorden hasta que se lo sacaron, ¿no? No estaba mucho para organizar cosas. Bueno, sí, no, lo... sí, orgías organizan. Sí, fiestas divinas. Con no, las velinas es preciosa. A esas le dicen papi, todo está buenísimo. Bueno, este vamos a escuchar un tema, señor. Cómo que no, Tiene que ver específicamente con esta vuelta a la realidad del fútbol uruguayo que tan contento me pone... Todos a pelear por ser el mejor de la aldea. Y los, y los grandes arriba, nada, por menos ayer. Y exactamente, y los grandes pegándole un lindo cachetazo a este nuevo rico que es defensor, a este nuevo grande, como odiamos a la gente que este o las instituciones que pretenden el ascenso en su estatus, ¿verdad? Bueno, usted odia, sí, como la, odiamos. Señor, las yo odiamos, señor, no las odiamos. Cada nada. uno, esto yo estoy, ojalá, la próxima sociedad que me toquen hacerse sea una sociedad de castas, porque no hay nada que me moleste más. <risa> el ascenso del del que le que viene con viento en la camiseta. Ay, mirá cómo estoy yendo mucho mejor y ahora soy este si soy un país en desarrollo y no sé qué, las pelotas, señor este eh, para abajo defensor a jugar la otra final eh, te, y ver qué pasa. ¿Está bien? Me parece perfecto. Es. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Sí, no cambia ya? más, señor. No cambia más. Gracias a Dios no cambia más. Hasta Gracias mañana, a que Dios. Acá viene. Acá, eh, te, hay, hay gente mañana que se explaya la, la columna deportiva. Le van a robar el, el alajero y los otros siguen diciendo que si gana la calle van a la oligarquía y viene la dictadura. Está buenísimo. Hasta ¿sí? mañana. Chau, chau. Y esperando ya no sé qué Voy buscando Buscando ya no sé a quién Voy cantando en realidad no sé por qué Tengo miedo nena Pero voy a seguir de pie Si akka la vida es todo un problema Y las soluciones nadie las da Pasás el día entero laburando Rompiéndote el lomo y los mangos cobras No sé qué voy a decirle a mis hijos el día que pregunten si esto va a cambiar No cambia más No cambia más No cambia mæs Esto no cambia mæs voy buscando buscando ya no sé a quién y en realidad no sé por qué tengo miedo nena pero voy a seguir de pie si acá la vida es todo un problema y las solu nadie las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 desvirtuado el tema con el que arrancábamos el programa, ¿no? El nuevo sistema operativo de, de Google, que no está todavía. Este, estará sí, a, fin estar. de, a fin de año, ¿no? este Que además tienes un navegador, nos pusimos a hablar de, de navegadores. Bueno, hay gente que tiene tiempo libre como Pablo, que me ha puesto... En, en, en la, la etapa, etapa de la revista Caras. En la etapa de la revista Caras. Y no es Caras Uruguay, ¿eh? Es Caras. Es Caras, ¿no es Caras Uruguay? Si vos... No, no, no. Bien, perfecto. Joel Rosenberg, dos puntos. Estoy probando otros navegadores, dice... Una, una camisa abierta un tanto particular es lampiño como yo el que hicieron el photoshop ¿eh? Pero, está bien tiene coherencia porque es un crucifijo eso no me veo como mateo con un crucifijo <risa> colgado así tan grande no me, veo. no me veo gracias Pablo el ministerio de trabajo solo permite utilizar firefox y chrome como navegadores para el envío de la planillas de trabajo el bicho bonomi será un meganito afectado dice bueno, solo... es raro si ¿sí? solo esos navegadores para no sé en fin, no sé qué sistema operativo se está utilizando en el Estado. Ha habido varios problemas, ¿no? Sí. Ha habido discusiones fuertes. Uruguay ha, ha votado a nivel internacional algunas cosas que la comunidad software libre se ha asombrado, porque no es que ha votado Uruguay, ha votado eh, y 180 países más, sino Uruguay tres o cuatro países más eh, en algunos casos. Eh, y Marcos resume todo con esto. Es de excelentísimo cónsul de Maracaibo... Respetar la PC usando control alt del super dice, Un verdadero macho desenchufa la PC y la vuelve a enchufar Como se enchufaría tu hermana, dice acá No anda con el control bueno. no sé. Es de picaflor silvestre a ver las condiciones de uso de los programas que se instalan en la computadora El verdadero macho cabrón da aceptar Siguiente, siguiente, siguiente, next, next, next, finalizar y reiniciar Siempre y sin mirar, dice <risa> Es de loca, desatada, comprarse una iMac con una Sony Bio Y pagar el triple por su diseño El verdadero varón masculino tiene una PC toda abollada con todo el software pirateado. Dice Marcos aquí en su correo que de esta manera muy darwiniana resume su vida. Siete grados de temperatura Montedeo, 64% de humedad, títulos. No toquen nada. Noticias a las 10 en No toquen nada. Todavía no está confirmado que se vaya a producir el encuentro entre el presidente constitucional de Honduras y su reemplazante después del golpe de Estado en Costa Rica. La reunión se fijó después de que el presidente costarricense Oscar Arias aceptó actuar como mediador en su país. Zelaya ya llegó a Costa Rica, pero Roberto Micheleti, presidente de facto, dijo en Tegucigalpa que aún espera instrucciones de su equipo de seguridad y analizaba la negativa de Nicaragua a autorizar el sobrevuelo de la aeronave que debía llevarlo al encuentro. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, consideró que los países del G8 no fueron lo suficientemente lejos a la hora de fijar objetivos para combatir el cambio climático durante la cumbre que desde ayer se celebra en la en el centro de Italia. Los países que integran el G8 acordaron limitar el aumento de las temperaturas a no más de 2 grados centígrados y reducir en un 80% las emisiones de CO2 antes de 2050 y en un 50% para el resto de las naciones en el mismo plazo. Ban ki frustrado con las decisiones, dijo que las políticas que han planteado hasta ahora no son suficientes y dijo que esto es un imperativo político y moral y una responsabilidad histórica para el futuro de la humanidad, incluso para el futuro del planeta Tierra.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 Luis Alberto de la Calle confirmó que quedó descartado el proyecto de Guardia Nacional propuesto por Jorge Larrañaga, el candidato nacionalista, dijo a Últimas Noticias, que su idea es darle jurisdicción nacional a la Guardia Republicana, que ya existe pero que solo actúa en Montevideo. Ayer en Paisandú, la Calle dijo que él y Larrañaga piensan más parecido de lo que la mayoría de la gente cree. El Partido Independiente va a anunciar esta tarde quién va a acompañar a Pablo Mieres en la fórmula para las elecciones de octubre. Sin disputa interna, el Partido Independiente obtuvo 3.269 votos el 28 de junio y quedó como quinto partido más votado detrás de Asamblea Popular. Salud Pública confirmó ayer que hay medicamentos antivirales suficientes para atender a la población y que los servicios públicos están en condiciones de dar Tamiflu a las mutualistas que se hayan quedado sin stock. Ayer se produjo la séptima muerte de un paciente con gripe A en Uruguay. La directora departamental de Salud de Florida, Adriana Brescia, confirmó que el fallecido es un hombre de 53 años que sufría de otras complicaciones como presión alta, diabetes y deficiencias respiratorias. El ejército brasileño enviará 480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 El ingreso de los hogares aumentó un 1% en el mes de abril, la situación fue muy distinta a Montevideo y en el interior. El poder de compra de los hogares de la capital aumentó, esto fue un 6%, y en el interior se experimentó una caída del 4,3%. Según el Instituto Nacional de Estadística, el ingreso promedio de los hogares en abril fue de 31.500 pesos para Montevideo y 20.400 para el interior. Hoy a las seis y media de la tarde Crisol, la Asociación de Presos Políticos de la dictadura marchará desde la explanada de la Intendencia hacia la Torre Ejecutiva. Será para exigir que se contemplen las carencias en el proyecto de reparación integral que el Ejecutivo envió al Parlamento y para comenzar la campaña por la anulación de la ley de caducidad. Crisol entiende que el proyecto de ley de reparación integral no es completo, ya que no elimina los obstáculos jurídicos para conocer la verdad, desconoce varios grupos de víctimas de la dictadura y no fija un día nacional de la memoria. Los 6.700 millones de habitantes del mundo se duplicarán en los próximos 40 años si no se revisa profundamente la situación actual, advirtió el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Según la declaración del Fondo de Población, en vísperas del Día Mundial de la Población, que se celebra el sábado, el problema es que las regiones de crecimiento más rápido también son algunas de las más pobres. África subsahariana tiene el crecimiento más veloz del mundo, lo que exacerba problemas ya existentes como el hambre, las enfermedades y los conflictos violentos por los recursos. No toquen nada. 7 grados, el comentario de temperatura en Montevideo a las 18 minutos de la mañana, 12 la máxima para hoy, no es mucho, para mañana tampoco, es 2 de mínima, 13 de máxima, para el sábado 5 de mínima, 11 de máxima, el único anuncio de lluvia lo tiene W Underground en su página, es menor, es de 20% de probabilidad para el sábado, eso sí, va a estar frío el fin de semana, entre 4 y 5 grados de mínima y 13 y 14 de máxima. No Los cambios en el gabinete argentino, los cambios importantes en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no incluyeron a uno de los hombres más cuestionados, a ver, a varios de los hombres más cuestionados, ¿no? porque debido a uno de los ministros también es uno de los ministros cuestionados. Ahora el cargo del secretario de Comercio Interior de Guillermo Moreno es sin dudas el más cuestionado. Y además, el domingo en una nota en el diario La Nación, una exfuncionaria del INDEC, Graciela Bebacua, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor del IPC, nada menos del INDEC, bueno, denunció que habían modificado las cifras y que había sido presionada en el INDEC. Esto lo hizo en el diario de Nación, después vamos a compartir ahora eh, un pequeño fragmento de ese audio que los colegas de TN en Argentina consiguieron de la nota con el diario eh, La Nación. Lo cierto es que no es un secreto para nadie lo que dijo Evacua. Es la primera vez que una alta funcionaria del INDEC cuenta cómo pasaron las cosas en detalle. Además, agrega una noticia que involucra en Uruguay al INE, no denunciando corrupción en el INE, eh, no. No, involucra presiones al INE Para no contratarla El INDEC viene a ser lo del INE No sé si tiene alguna eh, especificación distinta en Argentina Pero más o menos viene a ser lo mismo que el INE sí, Instituto claro. Nacional de, de Estadística Y lo cierto es que uno de los números clave que se da en algunos momentos económicos más clave aún Es el IPC, el Índice de Precios al Consumo Hace mucho tiempo que la oposición Operadores económicos, analistas Que analizan eh, el IPC Dicen que las cifras que le da Argentina son irrisorias Que no son las reales Lo más importante es que no son las reales Claro, como una consecuencia directa de la situación, lo que ha proliferado en los últimos meses eh, son eh, índices de inflación paralelos hechos por consultoras privadas sí. y por organizaciones eh, que van dando un monitoreo eh, que no es Muy el oficial, diferente. pero que dan datos radicalmente distintos a los que da el INDEC respecto sí. a la inflación De fondo está eh, el tema más allá del dato en sí de un gobierno que manipula los números, ¿no? ¿cuál puede ser la credibilidad de un gobierno que manipula los números? una de las claves para desentrañar el fastidio ciudadano que desembarcó que se desembocó en la derrota del kirchnerismo tiene que ver con la manipulación de las estadísticas públicas, señala nota de Francisco Yohuen en el diario La Nación, y sin duda el rol protagónico de la intervención oficial fue ocupado por Guillermo Moreno, tanto que su nombre quedó profundamente asociado al cachetazo electoral del domingo pasado. Recordemos que Moreno es aquel que le hizo la seña con el dedo, la señal con el dedo a Lustó, al ministro de Economía al primer ministro de Economía, Cristina Fernández, que duró muy poquito, cuando el conflicto con el campo y demás en una tribuna ante las cámaras de televisión, Guillermo Moreno le hizo la ceñita que pasaba su dedo todo por la garganta, como cortándole el cuellito se a decapitar, ah, querido bueno, duro muy poquito, después sí. el joven ministro de economía de, de Cristina Fernández sí, o sea que... en sus últimas apariciones mediáticas y entrevistas concedidas a medios gráficos, se ha dedicado el de otras cosas a decir que la idea de la economía que tiene el kirchnerismo eh, por decirlo de forma diplomática es extremadamente simple eh, de... creo que es una forma de decirle burro sí, de bruto, eh, los trata secretario de comercio interior, entonces Moreno parece ser la personificación gubernamental del intento de violar el secreto estadístico, el falseo de los índices y el apriete de los trabajadores que defendieron la mayor transparencia, porque además es el hombre que mandaron siempre los Kirchner a acordar precios, de buena y de mala manera, ¿no? eh, por ejemplo con los grandes supermercados, pero sería ingenuo apuntar solo hacia el polémico funcionario, hay suficientes motivos para ver detrás del manotazo de Moreno la firma del ex presidente Néstor Kirchner y de su esposa Cristina Fernández, así lo entiende Graciela Bebacua, la ex directora del índice de precios al consumidor del INDEC, que padeció en carne propia el rigor de la lógica kirchnerista. Tenía una buena imagen de él, dice por Kirchner, cuando asumió, pero todo cambió cuando comencé a sentir las presiones y después cuando manipuló el índice. Un país sin estadísticas confiables no permite tener las herramientas necesarias para la toma de decisiones. El IPC influye en un montón de indicadores además y si no es creíble o está dibujado, son cosas distintas, pero las dos son necesarias, es decir, que sea creíble y que sea serio, estamos en un grave problemas como país. Bueno, Evacua cuenta, y la, la musiquita venía incorporada en TN. No, no, no, no, no es, es una decisión le... nuestra, no, una la, decisión la musicalización. le estemos tomando el pelo a, la, a las declaraciones, porque eso parecía... Bueno, las declaraciones, reitero, esta mujer estaba al frente... Eh, nada menos de los índices de precios del consumidor y cuenta una extensa nota con el diario de Nación de Argentina, cómo fueron manipulando esos índices, o cómo fueron corriendo la hecha para que no esté más eh, al frente y cuenta también que en una licencia que tenía salió una oportunidad de trabajar en una asesoría en Uruguay, en el INE y ahí dice que hay un email que cuenta que habían llamado a la directora del INE aquí a Melgar en Uruguay diciendo que si nos contrataban a ella y a otra persona iban a involucrarse en problemas internos del gobierno argentino. O sea, denuncia que la presión fue tanta contra ella que llegó al INE. Eso fue confirmado hoy al diario El País por Melgar, la directora del INE aquí. Exactamente, Alicia Melgar le confirmó esa versión al diario El País. Eh, dijo que recibió una llamada de su par del Intec argentino para que no se contratara a bebacua dijo que eh, en este momento es un tema superado aunque reconoció que en su momento fue una situación incómoda eh, la actitud de Melgar en su momento fue llamar a la oficina de planeamiento y presupuesto para consultar a ver si efectivamente con la contratación de bebacua se estaba introduciendo en asuntos internos de Argentina, le contestaron que no, pero finalmente eh, la contratación de bebacua no se realizó, no porque el INE no haya querido, sino porque finalmente eh, la Argentina... Argentina terminó descartando la posibilidad de trabajar en Uruguay. Pero lo cierto es que la directora eh, del Instituto Nacional de Estadística en Uruguay confirmó que recibió presiones de parte del INDEC argentino para no sí, contratar claro, a la exdirectora. Del INDEC de algunos cercanos al INDEC lo estaban interviniendo, ¿no? En ese momento como fue intervenido. Claro, una llamada decir, de su par del INDEC fue lo sí, que dijo al claro, país. pero son los que puso el gobierno de Kirchner para, para intervenir, ¿no? Para lograr que el INDEC funcionara aparentemente como ellos quieren Noto que nada 2009, año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestro prejuicios. Dieciocho minutos pasan de las diez de la mañana, el Ejecutivo mandó al Parlamento un proyecto de ley que declara el año 2011, año de, del bicentenario del proceso de emancipación y autodeterminación. Este proyecto de ley crea una comisión interinstitucional, ...integrada por los tres poderes del Estado y la enseñanza pública para concebir, planificar y organizar las acciones para conmemorar ese año en todo el país. Esto venía en el paquete con el traslado de los restos. Otro eh, de de ley. Si es otro proyecto de ley, deroga un decreto de la dictadura para instalar a los restos de claro, en el mausoleo. Fue todo al mismo tiempo. Sí, y se viene la marcha del interior. Ya está sí. marchando. Sí, eh... Para llegar el 17 a Melilla y marchar el 18 de julio hacia la Plaza Independencia, a caballo. Uh -huh, uh -huh. Bien, perfecto. Eso es desde el interior del país, organizado por una radio de Mercedes, para el 18 de julio, una fecha muy rara para conmemorar algo de Artigas o por lo menos para pedir algo sobre Artigas el día de la jura de la constitución, pero bueno eh, así lo van a hacer y veremos exactamente cuáles son los argumentos por los que no quieren que los restos de Artigas vayan a la edificio de dependencia que se llamaría también claro, edificio eh, Por ahora Artigas. lo poco que han dicho es que eh, dejen tranquilos a los restos eh, de Artigas y bueno, que no sí. los toquen, no hay una argumentación mucho claro. más allá de eso, eh, tampoco de ponerse en defensa de lo que definió la dictadura, pero hay que recordar que ese fue el último gesto de traslado y de instalación simbólica de los restos de Artigas en la La Plaza Independencia eh, con el detalle de no poner frases de Artigas que en un momento estuvieron proyectadas dentro del mausoleo pero que finalmente eh, se consideró inconveniente que no se pusieron y quedó solo con fechas, con números, un poco extraño el contexto en el que están los restos allí debajo de la estatua de Artigas. Eh, volviendo al, al tema de, del INDEC, eh, Soko, sí. nos dice Cristian, periodista colaborador que siempre está atento desde eh, Buenos Aires, que nos acordemos que hay bonos que están indexados a los índices del INDEC de hecho cada punto el aumento del IPC hace subir millones la deuda externa claro ese digamos sí. es un problema eh, no es el mismo pero es un problema parecido al de la inflación en Uruguay cuando supera los dos dígitos y es lo que incentiva la manipulación o sea, política del índice o si sea, acá pasa el 10% se activa una cláusula gatillo para el aumento los... de los públicos claro, y de las pasividades está bien la aclaración de Cristian para que no quede como que le mienten sobre el peso que le subió el, subió el tomate a usted y en realidad usted si va al super lo ve y ve que el tomate subió no está atado a todos otras cuestiones económicas muy fuertes que hacen que la presión y manipulación sean muy importantes, pero que en algún momento también, según entienden todos los analistas que uno ha leído de argentino y Uruguay, eso explota la cara de alguien, ¿no? Claro. eso Es una olla a presión Uno la No, pero la además tiene... es, es un daño es un daño eh, muy fuerte El ah, hecho de, de deslegitimar duda. la credibilidad justamente de un índice que es fundamental Para la toma de decisiones en una economía y para el monitoreo eh, De todas formas, eh, respecto a la manipulación del de índice de precios al consumo En Uruguay se puede decir que se ha dado, no sé si una manipulación Pero sí una acción política sobre el índice sí, de precios al sí, no no consumo No sé si una manipulación vamos a recibir no, no, 35 no correos datos, de claro, línea ah. No sobre los datos directamente El índice sigue siendo absolutamente confiable en Uruguay y la construcción del de índice de precios al consumo. El tema es que en algunos casos se ha visto como por ejemplo desde la OPP se han hecho acuerdos de precio donde han entrado eh, el caso emblemático quizás es el peseto, un corte eh, poco consumido comparado con otros en Uruguay, pero como está considerado dentro de la canasta que toma en mm, cuenta el Instituto cierto. Nacional de Estadística para Construir el IPC, tiene un impacto quizás más fuerte sobre el índice que sobre la vida cotidiana de las personas, pero esto se puede considerar bastante más legítimo que lo ¿Qué ha pasado en Argentina? Y hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, el aumento de tarifas que se dio el mes pasado porque el gobierno estaba tranquilo con el, el índice de, de consumidor que no se había ido del 7% que considera que tiene que ser el anualizado, ¿no? el de los últimos 12 meses. Como está tranquilo, vino todo ese aumento de tarifas en general que lo subió bastante, fue más que, que, el, que el mismo mes del año pasado, por ejemplo el de mayo, el último que nos han dado, pero que lo mantiene dentro de ese 7%, cosa que puede hacer aumentar alguna otra tarifa. A propósito, y como noticia... No sé, positiva, tengo que poner el comillas Porque hay que ver la evolución internacional del petróleo Por ahora, por ahora según no nos comunicaron desde ANCAP eh, Estuvimos hablando en la semana Lo están aguantando, porque el precio del petróleo Ha bajado un poco y están aguantando la suba Igual... Es una ANCAP... compra ahí, antes de que bajara un poco el precio que Sí, pero si afectar. sigue así, por encima de los 70 ANCAP no va a tener otro remedio No otro remedio, porque me parezca lógico Sino otro remedio con su proceder habitual De subir entonces el combustible Pero eso será para agosto, porque lo hace siempre en los primeros días del mes No toques nada El 13 de diciembre son las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Y el panorama político parece que se está reconfigurando. La coalición gobernante se desmembró. Y la derecha tiene la posibilidad de llegar al poder, al poder luego de 20 años desde la recuperación de la democracia. Además surgió un candidato nuevo que está creciendo. Marco Enríquez Ominami. Enrique es, es un exsocialista joven, hijo de un revolucionario asesinado que maneja muy bien los medios de comunicación y tiene además un reality en el cable, es como la figura mediática política más fuerte de los últimos meses en Chile. Para comprender más este panorama, qué puede pasar en diciembre si la derecha realmente está en condiciones de ganar, estamos en contacto con el corresponsal de No Toca en Nada en Chile, Pablo Andrada. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Joel, bien, gracias. Pablo, a ver, para que la gente comprenda, podemos comenzar por, por, por las elecciones. ¿Qué consisten y cómo son? ¿Hay segunda vuelta en Chile? ¿Son las elecciones únicas, las del 13 de diciembre? Si son elecciones eh, parlamentarias y presidenciales, se elige, se renueva todo el Congreso, diputados y senadores, y también eh, la más importante que es la elección presidencial, que desde este gobierno, eh, desde el gobierno de, de Michel Bachelet, que eso se, se legisló, en, a fines del gobierno de Lagos, son el periodo presidencial de cuatro años. Así que ahora coinciden cada cuatro años la elección presidencial con la parlamentaria, y el 13 de diciembre es la elección presidencial, pero seguramente eh, por lo que vamos a hablar eh, va a haber segunda vuelta, que sería a comienzos de enero. A comienzos de enero, qué fecha extraña para, para, para hacer... Sí, eh, hubo un, bastante polémica por este tema, porque varios postulaban que, que de hecho querían adelantar la primera vuelta, porque pensando en que eh, en enero podía bajar mucho o el turismo o el tema de las elecciones, o ambos. Claro, pero en realidad los chilenos eh, toman vacaciones en febrero, ¿no? Sí, sí, pero, pero claro, sí es cierto es el... importante. Claro, son es la primera semana además, de enero, son vacaciones para, para, para buena parte del mundo. A ver, centrémonos en por qué quizás una segunda vuelta. ¿Entre quién está la batalla hoy en día? ¿Quién está en la derecha liderando este empresario Piñera? ¿Y, y quién en la izquierda que, que ha sido elegido como el responsable de, de, del equipo de gobierno, del partido de gobierno? Sí, eh, hay dos candidatos eh, principales que desde... Hay uno que ya lleva como cuatro o cinco años, que Sebastián Piñera, el candidato de la Alianza por Chile, la coalición de derecha, que eh, es el dueño de Lanchilen, de Colo Polo, y de varias empresas, es un multimillonario, y como hemos hablado en otras ocasiones, se, se hace un símil con él, eh, con Berlusconi, de hecho una de las críticas que se le hace es que ellos apuestan al cambio, eh, sus discursos de cambio obviamente como son la oposición, pero desde de, de la desde la coalición gobernante se señala que al ganar ellos tendrían el poder total, porque se, ya tienen el poder económico, el poder de los medios y ahora tendrían el poder del gobierno. ¿Los medios cuáles cuáles tiene Piñera en sí? ¿Qué, qué medios tiene canales de televisión? No, ¿no? Es, exactamente no, bueno, sí tiene el, el canal tiene un canal de televisión muy importante que se llama Chilevisión que es de cobertura nacional. Y, eh, bueno, muy cuestionado han sido sus apariciones, por ejemplo, después de cada noticia, es eh, bastante eh, eh, habitual que él aparezca dando la entrevista en, en ese canal después de una noticia importante. Mm, bien, perfecto. Y, sí. y bueno, es un, un empresario muy poderoso que, además, como decís vos, está hace mucho en campaña. Desde casi que asumió Bachelet él está en campaña. Incluso más. Eh, yo, él, él fue el que... Pasó a la segunda vuelta con claro. con Michelle Bachelet claro. y perdió la segunda vuelta con Michelle Bachelet. O sea que no ha parado de estar eh, en campaña y ahora eh, está como favorito. Pero hablemos, antes de hablar de las encuestas y cómo lo dan, de, de, del otro candidato. El, el candidato otro candidato es, es bastante conocido, eh, es un expresidente de la República, Eduardo frei durante el periodo 94-2000, que tuvo un, un buen gobierno, pero fue la parte final del gobierno fue afectada por la crisis nacional, y eh, las mayores bien, lo, todos vienen desde ahí, como que no se puede manejar bien la crisis, la crisis asiática. Él fue eh, elegido en, polémicamente candidato para esta elección, ya que fue una primaria bastante cerrada, que se sabía que él iba a ganar, y en realidad él fue un gido candidato ante la negativa de Ricardo Lagos, como de José Miguel Insulta, el secretario de la OEA, a participar de este proceso. Miguel, vos decías una, una votación compleja, muy reñida. Tengo una, una nota de la agencia IPS de ayer eh, que dice, mientras la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ostenta un inédito 74% de popularidad para algunas encuestadoras, su coalición de gobierno afronta en los momentos más complejos de su historia con pérdida de votos, fue militantes y un candidato segundo en las encuestas. ¿Qué pasa a la interna de, de, de esa concertación o qué ha pasado en los últimos meses? Sí, eh, tratando de verlo globalmente podemos decir que la gran figura o fuerza que aglutinó a la concertación desde su nacimiento en los años 80 era la figura de Pinochet. Al desaparecer este hace unos 7 u 8 años, eh, se acaba desde, desde la vida pública, después falleció, eh, se acaba lo, lo que los aglutinaba. Recordemos que acá tenemos en la coalición gobernante la democracia cristiana junto al Partido Socialista, algo bastante inédito en, en la realidad de otros países. Bueno, acá, acá se da también, pero... Sí, bueno, que tenemos cosas bastante inéditas. ¿no? Sí. Eh, y lo, y lo, lo otro que pa ha pasado es que, bueno, estas diferencias se han acentuado, también ha habido muchos algunos problemas de, de corrupción, en los cuales se ha visto que muchos líderes están en la maquinaria del poder, y eso ha sido bastante cuestionado, y varios ante esas dos situaciones se han ido restando. Prueba de ello es que en este momento de los candidatos, fuera de Freddy Piñera, todos los demás candidatos son ex-concertacionistas. Es decir, antes del gobierno de Bachelet, eh, estaban cuando empezó el gobierno de Bachelet, estaban dentro de la concertación. Claro, la concertación es una agrupación, como vos explicabas bien, eh, Pablo, de, de muchos partidos políticos, eh, que, que ha dominado Chile desde la, la instalación de, de la democracia, ¿no? Este sería su quinto gobierno si llegan a, a, a ganar. ¿Esta división es tan fuerte? ¿Los que se fueron son tan importantes como para que pesen la elección final? ¿Han logrado tener votos, por lo menos los marcan las encuestas? Cuantitativamente podríamos decir que no que sigue siendo, hay dos candidatos principales y uno que tiene gran respaldo, él sigue siendo el candidato oficial de la concertación, Eduardo Frei. Pero eh, el, el que ha sido mayormente mermado ha sido lo que se llama acá el progresismo, que sería la parte del Partido Socialista y otro partido importante que es más instrumental, que se llama Partido por la Democracia. En ese sentido, todos estos candidatos que que, que se han... O sea, tres de los cuatro candidatos que están yendo por fuera, que han formado su partido vendrían del, del Partido Socialista. En ese sentido, eh, es ese sector que es el mismo de la presidenta, el, que el pareciera que tendría como proyecto social mayor apoyo, eh, es el que se está yendo. Entonces, en, en una mirada de, de cuánto están marcando, marcan muy poco, pero eh, globalmente, en cuanto a la idea a qué, a qué está representando esa fuga, Eh, sería bastante importante. ¿Esta fuga, esta división de la concertación, incidió directamente en que la, la derecha apareciera más fuerte, apareciera como Piñera, como candidato sólido, o ya desde hace un tiempo Piñera aparece como el posible presidente de Chile? Yo me inclinaría más por lo segundo que tú señalas, ya que eh, Piñera, como hablábamos, viene siendo candidato fuertemente desde hace tiempo. Él aprovechó mucho los problemas que, que tuvo el gobierno de Bachelet en su momento, principalmente un problema de transporte acá en Santiago, que eh, significó fuera de las molestias y retraso en los trabajos para los santiaguinos. También un problema nacional, porque se han invertido en, en muchos, estamos hablando de miles, millones de dólares que se han invertido Por este, por este tema que aún no se soluciona se está discutiendo para ver cómo cómo solucionarlo. Y en ese momento fue el que aprovechó Piñera. Pero, eh, curiosamente, el gobierno de Bachelet, como tú bien señalas, tiene un, el, el, el apoyo más grande de, de toda la democracia desde que se acabó la dictadura de Pinochet. Y eso por la por, porque ha manejado muy bien la crisis... Eh, generando un sistema de protección social que ha sido muy valorado por los chilenos. Así que yo me inclinaría más que por él, que, que en este momento el, el, la fuerza de Piñera es, se ha estancado o está bajando. A grandes rasgos, para no meternos en, en encuestas, que acá estamos hasta la cabeza también de encuestitis, pero sí. eh, más sí. o menos, ¿qué, ¿qué dicen hoy las grandes encuestadoras, las principales, sobre eh, Frey y Piñera? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Es muy parejo cómo están? Sí, eh, concuerdo contigo y aquí también pasa lo mismo que cada dos, tres días, cada diario, cada, cada eh, lugar de poder está sacando a, alguna encuesta, así que en ese sentido es bastante difícil seguirlo. Pero sí se esperaba una muy importante que a nivel nacional, que es cara a cara y no telefónica, por tanto tiene mayor validez. Y lo que dice principalmente es que hay tres candidatos importantes, eh, Piñera sigue un poco más arriba de Frey, eh, con un alrededor de un 39%. 40%, Gobernador Frey con un 30%, y irrumpe este candidato que hablaba al principio, Marco Enrique Minami, con alrededor de un 15%. bien entonces, y, los, sí, sí, sí. Y, los, y los otros candidatos eh, marcan un 1%, totalmente marginal. Bien, sí, algo lo que decías antes. Entonces, Marco Enríquez o Minami, eh, a grandes rasgos contanos quién es, porque es, es la gran figura de la elección de Chile. Esto no quiere decir que vaya a ganar, ni mucho menos, pero por lo menos a nivel mediático es la gran figura no de esta elección. Sí, ha sido un fenómeno eh, mediático a nivel ciudadano. Bueno, tiene treinta y seis años. Eh, eso es importante porque cuando empezó su candidatura, acaba de cumplir los treinta y seis años. Tú puedes ser presidente de Chile a partir de los treinta y cinco años. Uh -huh. Entonces, justo hizo la movida para que porque los del Partido Socialista no se lo esperaban. Él tiene una disputa gigante con el, con el presidente del Partido Socialista. Es su blanco de las críticas. Él se llama Marco Sominami. enríquez Sominami. Enrique es por Miguel Enríquez, que es un dirigente eh, asesinado en la al principio de la dictadura del, de, de un movimiento revolucionario que se llama Miracá, que eh, viene haciendo como la estupa de, de ustedes. Bien. Eh, y a mí por su, por su padre adoptivo, que es un senador histórico del PS que también re, eh, renunció y se fue con él. Eh, es extraño, él, él compuso su, su, su apellido con, su compuso con los él, dos apellidos, el padre, el padre natural y el padre adoptivo, digamos. Sí, él, él bromea mucho porque él salió de acá llaman porque él se llama en realidad Marco Enríquez Ominami Humusio, él se fue como Marco Humusio Humusio, porque la dictadura como que trató de ocultarle su apellido eh, estando, estando llegó a a Francia y fue Marco Ominami Humusio y después eh, llegó cuando él más, cuando cumplió la mayoría de edad decidió ponerse el Enríquez Ominami. Bien, vamos a escuchar un fragmento del reality que, que tiene... ¿Lo, lo, lo continúa teniendo el eh, reality? Sí, sí. Eh, sí eh, a, antes de que, de, que sí. lo escuchemos, eh, él es muy es muy interesante este reality porque comenzó en, en marzo, cuando él marcaba dos puntos, y, y todavía no se había convertido en el fenómeno, entonces al, lo que vamos a escuchar es de la primera parte, cuando era... Cuando todavía no, no era muy acosado, cuando la gente no lo, no lo reconocía, cuando se pensaba que, que era una candidatura testimonial. Bien, lo escuchamos. Bueno, ahora me estoy despertando, porque tenemos que estar a las 7 de la mañana, eh, donde... Marco Enrique Minami. Anoche lo, lo vi en Palacio Cero Y por el discurso yo lo escuché ayer El tipo como que quiere ser presidente Hola, eh, Marco enriquez sí. Ah, gracias Mira, ahora sin ni siquiera preguntar ¿Quién es uno? Y a partir de ahora te quiero contar que estamos con los tus amigos de Vía x Grabados, así que Juan, todo lo que diga va a ser usado en tu contra ¿Pero qué te da una tostada? No. ¿Qué querís? Bien, lo escuchamos que en su casa, ¿eh? Es como contarnos un poco, Pablo, de este reality para los uruguayos que no lo hemos visto. Sí, es, es, la, es el primer capítulo, de este el que están viendo, ah. y el periodista llega a la casa, eh, ellos hicieron un pacto y, y él le deja entrar a todos lados, él, de hecho bromea, menos al baño y a la cama, con al dormitorio. Pero eh, ha, ha producido situaciones muy curiosas. Por ejemplo, en el Congreso se le acercan diputados o senadores de otras bancadas, porque también es importante mencionar que el Banco ha, ha suscitado un apoyo transversal. Eh, muchos están con los candidatos Rey Piñera pero, pero también dicen que les parece interesante Que Marco Enrique ha abierto el diálogo Y de repente se le acercan en el Congreso Y le dicen Empiezan a decir algo no Que no puede ser la opinión pública Y Marco le tiene que decir eh, Estoy con un micrófono y, y ellos, no, Porque está y probablemente los... haciendo reality este hombre Y claro. Sí, y sí, y se, y se le acerca y cuando se le acercan ellos ello tiene que cambiar totalmente el discurso y dice, "No, en realidad hablamos después o o, o mejor claro, porque hay cosas de no la política la de que, que no son para la televisión, justamente, no, no, son, no son para, para, para la, la televisión. Tengo aquí la página marco2010.cl, ¿no? Que es como se identifican las páginas por si lo quieren conocer más. Ha cambiado un poco la estética también de su página con esto Marcos presidente. Yo la había visto hace un par de meses, este este uh, no sé, había una foto un poco más distinta, más familiar, ahora ya es más presidencialista, ¿no? eh es sí, con los colores de Chile esto Marco Presidente. Porque ahora él eh él ya, toda su campaña hasta hasta ahora había sido juntar las firmas, porque para ser presidente tienes que juntar el 0.5% del padrón electoral, Ajá. es decir, 36.000 firmas, que parece Ajá. bastante simple, pero no lo es porque tiene que ser ante un notario y tiene que ser una persona que ya esté inscrito y tienes que ir con tu número, o sea, la participación en las elecciones pocas y muy y bueno, yo no me lo sé. Y mucha gente se sabe su, su número. Tienes que tener muchas ganas de, de, de inscribirse claro. por este candidato para, para hacer eso. O sea que no es que supones que lo vas a votar, sino que además tienes que tener ganas de de, de bueno de participar, de ir a buscar. De, y de y, ir a una notaría, que a nadie le gusta ir claro, a notaría. Claro, bueno, pero lo logró, eso lo logró. Sí, lo logró de todas formas y... Y ahora como que claro cambió la cambió la campaña y sobre todo la página web, porque se ha sumado mucha gente hay mucha gente que está, que está apoyándolo está construyendo una lista parlamentaria con los otros candidatos más chicos, porque los candidatos chicos se unanan a él eh está generando algo que en este momento todavía es medio caótico y no se sabe si va a seguir creciendo o se, o se está estancando y respecto a la web también es interesante señalar que la está utilizando porque él es cineasta. Entonces tiene un manejo muy distinto a la otra generación, la de Frey de Piñera, que son mm. gente de 60 años, claro. y él tiene 35 años, entonces mm. maneja, vive con internet, anda con Twitter, eh, está con el celular, es, es otra forma de reaccionarse. Sí, no, no, part... no es que disimula manejar esto para, para acercarse a los jóvenes, sino que realmente lo hace porque lo hace habitualmente. Sí, claro, lo hace como la mayoría de, de los jóvenes. Él renunció al Partido Socialista a través de un video grabado en YouTube. Saludó a los pueblos indígenas, que, que uno puede decir es medio populista es populista esto o no, pero pero utiliza la herramienta. Eh, decías que, que es eh, un político además que ha promocionado el diálogo en la sociedad chilena. Claro, es un tipo eh, con una trayectoria, una biografía eh, que se puede decir de izquierda, pero vos ponías entre los datos que se reúne con alcaldes de derecha. Así es, hola, buenos días. Buenos días, eh el sí, se ha juntado con todo y, y lo que decíamos hace un rato eh, la, la gente del de candidato a derecha o sea, del alcalde de derecha les dice eh, estamos de acuerdo en este punto no en el candidato, pero por ejemplo eh, apoyan la construcción de, por ejemplo, Concepción que es una de las segundas ciudades más importantes de, de Chile, en el sur eh, la alcaldesa UDI conservadora, eh, del partido de, de derecha de la UDI muy conservadora Eh, instaló un sistema de paneles solares en la política antigua eh, era impensado que el candidato de, de la izquierda o progresista fuera a reconocer ese gesto y él lo ha ido fue a reconocer y a, y, a, y a presentar un plan de trabajo común con ella si es que sale candidato y esos eso han sido gestos que seguramente todos creen que no va a ser el candidato que, que gane la elección pero, pero ha sido muy valorado por el mundo político y también por la ciudadanía. Marco Enríquez Ominami, entonces, esta figura nueva de la política chilena. Pablo, las elecciones son el 13 de diciembre y obviamente vamos a continuar en contacto con vos para seguir de cerca todo lo que está pasando allí en Chile. Gracias por el contacto de hoy. ¿eh? Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. No toques nada. 7 grados de temperatura en Montevideo, Marcelo ha enviado un correo. Lo envió ayer a, a última hora, pero me parece bien. Lo envió de Costa Rica. Eh, nos dice que vive en Costa Rica del año 2002 y bueno, que tiene varios apuntes sobre lo que dijo Darwin. En realidad, a ver, Darwin dijo una cantidad de variedades sobre Costa Rica llegar con datos y precisión, pero yo creo que sumé alguno, ¿ah? ¿eh? Eh, conocer lo que alguna de las bestialidades Eh, eh, fueron llevadas por mí o corroboradas por mí o dichas por mí eh, directamente, pero dice que tiene a muchos costarricenses uruguayizados escuchando el programa y entonces ayer saltaron como una pelota, claro, escucharon <risa> claro. que decíamos algunas cosas. Primero, Oscar Arias el presidente de Costa Rica actual en su segundo mandato, fue el presidente de propiedades en los 80 Segundo, Oscar Arias ganó el premio Nobel de la Paz por su gestión para evitar la guerra entre los centroamericanos en 1987 aquella época siniestra que varias películas retrataron, El Salvador, Daniel Ortega y todo su combo de la guerrilla, eso lo dije yo hoy sin leer este correo igual ¿eh? eso se lo aclaré hoy eso estaba a, bien a, no, ayer no, no dijimos esto dijimos algo como el ejército de, de Costa Rica que no existe pero Costa Rica no tiene ejército desde el 49 por lo que difícilmente según se aclara este a, aquí muy bien eh, Marcelo eh, pueda tener algo que ver a no sí. eh, cuando fue abolido por el presidente Figueres luego de un golpe de Estado dedicando todo su presupuesto a la escuela y la salud también con la segunda intención de que nadie lo derrocara como él lo había hecho al que sacaron eso no está oficializado pero más o menos esa es la idea Vivo en San José de Costa Rica Donde es muy difícil que haya calor este de de sí. Estamos a 1300 metros de altura Por lo que los comentarios de calor no son de todo cierto Cuando se habla de Centroamérica Por lo menos no en, en donde vivo en San José de Costa Rica no altura, mil... claro. Y 1300 metros de altura La tardecita de hacer frío además. Para seguir diciendo cosas así sin, sin, sin, eh, sin mucha Intuitivamente Bueno, esos fueron los cuatro puntos que los escuchas costarricenses me hicieron fuerte hincapié en resaltarlo a ustedes o sea que para ellos el premio Nobel de la Paz No es un premio más Tanto es así que solo uno se ha ganado en Sudamérica y Pérez Esquivel el argentino en 1980 igual te seguiremos escuchando como todos los días mucha suerte y sigan así gracias a Marcelo y a los costarricenses que a pesar saludo, de, de los disparates en combo yo no me acuerdo cuál dije yo soy sincero pero si hago mi culpa digo el, el, en alguno de esos le re seguro este, hablando rápido hay que decirle a Marcelo que venga a hacer la columna con Darwin cuando tira 43 o sea, Roel, pero eso es una excusa no válida eh, en este caso lo que le ramos el, lo corregimos entonces desde Costa Rica a San José o desde acá a San José le pedimos disculpa a Marcelo pero sobre todo los costarricenses más que nada que nos están escuchando ¿cuándo pensaste vos? Eh? Eh, te tener audiencia en Costa Rica en estar Costa... primero en, Costa... en, en, en Araminda en y, en, y en Costa Rica en Araminda en San Luis y estamos primero en San José de Costa Rica Radio Suruguaya primeras en San José en nosotros No Toquen Nada presenta Definición por oposición. Una lista incompleta de expresiones con las que jamás queremos ser identificados. Un programa de culto. No toquen nada. No sabemos muy bien lo que somos, pero eso seguro que no. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia absolvió al exdirector de aduanas, Víctor Lissidini. Este fue uno de los casos mediáticos más importantes impactantes de la administración Valle, ¿no? El procesamiento, la prisión de Elisidini. Claro, la, la contraparte y seis años después no tuvo tanta difusión, seguramente alguno se enteró, pero queríamos contarle un poco qué fue lo que pasó. El fallo al recurso de casación interpuesto sorprendió a Elisidini mismo, que no esperaba que fuera en esta fecha después de más de un año y medio de espera. Después de un proceso judicial de seis años, Elisidini hizo un balance de su caso. Contento a pesar de que ya sabía que era inocente, ¿no? Hace seis años que sé que soy inocente. Pero bueno, está. Lo tomo como un reconocimiento que en definitiva era inocente y que lo que estaba haciendo para mí estaba bien hecho. No lo esperaba. Es muy difícil prever cuándo va a salir, ¿no? Pero finalmente salió. Yo solamente estuve catorce meses en la aduana. Estuve seis años esperando una una sentencia. Pero la evaluación no es muy positiva. Lissidini, 14 meses eh, estuvo en uno de... Si me, me preguntás rápido hubiera dicho mucho más ¿no? por lo que fue fuera, meteórico sí, fue muy mediático y meteórico Lissidini asumió su cargo de director de aduanas a fines de febrero de 2003 eh, en un momento post-crisis tremendo ¿no? o en el medio aún de la crisis luego va a haber sido asesor del director de aduana Luis Salvo por 8 meses en agosto del 2003 Lissidini fue procesado con prisión por el juez de Carmelo Carlos Colmenero por coautoría de usurpación de funciones Colmenero sostenía entonces en su fallo que el delito se configuraba porque bajo orden de Lissidini, trabajaba en aduanas personas con contratos que ya no estaban vigentes, Lissidini contó no toquen nada por qué exactamente lo acusaron en la ciudad de Carmelo, donde interviene una persona que había sido asesor, había pasado a ser informante. Esta persona presenta el carnet de la Armada porque era un jubilado de la Armada Nacional. A las dos semanas aparece el dueño de esta pequeña tienda y me denuncian que le habían pedido algún dinero para no hacer el procedimiento. Fui a inteligencia de la policía, con esta misma persona se planteó la denuncia de eventualmente un pedido de coima. Es extraño porque lo terminan procesando, ¿no? A, a Lizidin. Lizidin estuvo preso eh, en Colonia por casi dos meses. Fue escarcelado porque el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno le otorgó la libertad provisional, pero el juicio continuó. En 2006 el juez Rubén Sarabia lo condenó a diez meses de prisión con suspensión de pena por autoría de delito de usurpación de funciones. El Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno ratificó la sentencia, pero cambió la carátula a coautor de nuevo. Se presentó entonces la casación, o sea, esa tercera instancia que tenemos posibilidad, y la Suprema Corte de Justicia... Anuló entonces la decisión impugnada, declaró inocente a Lissidini y le dio la libertad definitiva. Este fallo de la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia es inapelable y sostiene que no se puede sancionar a Lissidini porque lo que hizo no puede tipificarse como usurpación de funciones porque él era la autoridad en el momento. En todo caso se podría reprochar que eligió mal el personal en el que delegó algunas funciones. Lissidini cuestionó que los trámites judiciales sean tan largos y espera que se apruebe el nuevo código, código de procedimiento penal porque mucha gente no logrará poder probar su inocencia, porque los trámites son tan largos, el desgaste es realmente muy grande, y bueno, que en definitiva, si uno no, no puede por un tema de salud, de vida, o tal vez no tiene los recursos económicos para poder probar su inocencia, realmente se vuelve complicado, ¿no? Creo que un debe del próximo gobierno va a ser realmente poner en funcionamiento el nuevo Código de procedimiento penal, que ya está armado, discutido, eh, y bueno, no no ha tenido sanción. En realidad eh, es una tarea que estaba encomendada para esta administración, estaban trabajando en el legislativo, tanto quienes están al frente de la reforma del Código de Procedimiento Penal como del Código Penal. Tuvimos aquí Milton Cairo en un momento, hablando de que habían avanzado, que estaban hablando con los legisladores, pero allí quedó trancado, ah, ambos eh, quedaron trancados, Código de proced eh, Procedimiento Penal penal y el código penal. Sí, no se puede ser optimista respecto a que se resuelva en lo que queda no, en la legislatura. No, no. Sobre todo porque desde la propia bancada oficialista yo lo hablaba con Diego Canepa eh, se ha dicho que es un tema demasiado delicado como para tratarlo en un momento en que se tiende a politizar tanto los temas y en un tema tan sensible además como el código penal por eso es probable que no se trate durante esta legislatura. Sí, lo que se le puede decir a Canepa y a todos los legisladores de todas las partidas que lo tuvieron un rato largo sí, sí. Para, para tratarlo ¿no? Se acordaron eh, tarde. Visto eh, Lecidini señala que no entendieron su forma de trabajar en la aduana y la exposición mediática que él le dio a su trabajo? La gente tampoco entendió de lo que yo realmente estaba haciendo, era luchar para que la industria nacional saliera adelante. Digo, lamentablemente, Mucha gente no entendió el mensaje. ¿Se podrá discutir la metodología, si era bueno ser mediático o hacerlo absolutamente en, en, eh, con un perfil totalmente bajo? Yo creo que no, sigo insistiendo de que el funcionario público tiene la obligación de, de dar a publicidad lo que está haciendo, porque en definitiva es la ciudadanía la que paga el sueldo. Por lo tanto, tengo que rendir cuentos a la ciudadanía de que es lo que estoy haciendo, y más como director aduana, ¿no? Bien, tuvo casos emblemáticos, eh, el del shopping quizás fue el mayor. El otro día lo escuché una nota en Buscadores contar en Canal 5 eh, que había una denuncia de 400 kilos de marihuana que estaba en el bagayoping ese día. recuerdan han quedado sentado y solo. Eh, el shopping continúa funcionando además, ah, en, en sí. salto. Eso es lo más interesante capaz de decir, ¿no? Que ya incursión que es en Paysandú en Salto? Paysandú, Paysandú. Eh, bueno, continúa... En el, norte. En el norte. Continúa funcionando, ¿no? Después de aquella incursión eh, del Isidini, nada pasó, digamos, en, en todos estos años. El de la Feria de Villavieres, de aquella mañana que cayó la Feria de Villavieres un sábado eh, a incautar, obviamente, artículos de contrabando, pero cayó con el operativo eh, de la aduana. Hubo hubo días muy mediático aquel sobre todo largo, ¿recordás? Sí. Eh, del Isidini eh, apareciéndose. Bueno, él dice que rendía cuentas a la ciudadanía y por eso laburaba mediáticamente y mostrando lo que hacía. Licidini está de nuevo en política. El partido intransigente fue disuelto, el partido que él tenía, que participó eh, en, la, en las elecciones pasadas, eh, fue disuelto y resolvieron apoyar la candidatura de Luis Alberto calle por eso se lo ha visto eh, en alguna actividad y en los festejos de Luis Alberto la calle eh, Contó eh, este, que estaba participando, contó que estuvo en las elecciones internas, pero todavía no sabe cuántos votos sacó. La verdad, no tengo la menor idea. <ríe> no, creo que muy pocos votos, porque realmente... Lo único imprimido fueron 2500 listas lo que nos dieron los recursos económicos y esperamos trabajar un poco más para la, las elecciones nacionales cuando no hay recursos económicos al pelear contra listas muy grandes se vuelve realmente complicado ¿no? noto 2009 año electoral un hermoso año para que todos juntos confirmemos nuestros prejuicios 11 en punto de la mañana Me está consultando Germán si sé algo De Peñarol, ayer tirado la bola de Que se había aprobado, pero la OFU no sacó nada Estuvo todo el día ayer el Faltó rumor, un voto para Estamos que... hablando del reclamo de Peñarol Para jugar la liguilla, considera que le sacan mal Los puntos en la tabla anual Que anuales. se le sacan dos veces, que ya se lo sacaron en un torneo corto Que no corresponde que Ahí se lo saquen gracias, en la tabla anual Yo que he atacado esta dirigencia De, de Peñarol No es no, no porque sea importante que se haya atacado, es muy obvio este, la, la ¿Te razón... has postulado como futuro presidente No, yo no Atlético me como nada pero es muy ridícula la diligencia de Peñarol que cantaba se va a acabar la dictadura de Casal pidió jugar sin divina comedia bueno todo en fin eh, habla de, de, de continuidad para ser coherentes con Rivas que, que fue un desastre en fin, pero todo lo que, lo, lo, lo, lo que puede decir uno como ciudadano hincha lo que sea en este punto, en este punto y con el desastre que es y los birricuatos que tienen la Ay, parece que los dirigentes pegarlo están bien. Dicen, "Están desastrosos el fútbol uruguayo. Da vergüenza lo que hacen." Ojo, y es difícil de entender lo que estoy diciendo. "Que da vergüenza lo que hacen no, que no Pero todo da vergüenza. Lo a ver, ver si, es, si estamos biricuetos... de acuerdo, la, la frontera de la indignidad ya fue pulverizada. Eso, gracias por entenderme. Eso entonces a esta altura a esta altura cuando ya no pueden decir más nada, después de cantar se va a acabar la dictadura Casal y sentarse en divina comedia a arreglar las, las cosas. El muy presidente, ¿qué problema tiene con lo que aparente ser lo que parece ser para decir, mira, vamos a pedir" como un club chiquitito de, del norte del país entra en la liguilla porque esto que pasó siempre o pasa hace algunos años que te descuentan cuenta en las totales parece que no da y pones ese argumento jurídico como es un caos la AFIT tiene tribunales contienda, se lote en la apelación, en la mesa ejecutiva y bueno, capaz que todo lo logra. y, se un relajo, y Además pero, le, ¿sí? le hizo un favor eh, nacional estirando la definición con defensor que eh, por lo menos eh, no le puso la soga al cuello en cuanto a tiempos al AU eh, para poder definir porque claro, la liguilla tiene que empezar después de que se defina el campeonato uruguayo. Es en Salto, funcionaba antes del ICINI y después el bagage open dices cómo sacar las termas perdón que te conté el tema Peñarol no, no, no, no, pero no va para más sueco ya el, el tema eh, Peñarol había quedado claro sí <risa> había quedado okay. y mira si lo logra Peñarol está ahí es buenísimo faltaba saca... un voto es que es lo lindo del fútbol uruguayo el folclore tragicómico todo, todo el resto se ha perdido en los últimos años ojalá vuelva pero se ha perdido no toques nada minutos pasan de las 11 de la mañana, escuchamos a PJ Harvey, vamos a hablar de un disco de ella, no en minutos uh -huh. nada más, con Miguel Ángel Dobrich y Gustavo Laborde, con Gustavo Laborde y Miguel Ángel Dobrich, no lo voy a hacer siempre eso. ¿sí? Entonces es decís, John Parrish, PJ Harvey, <risa> PJ Bien. Harvey, vamos, vamos a hablar Parish. de ese disco, pero antes eh, bajo te pido que bajes la música. este ese es un momento importante de, del programa, se ha cometido un error, uh -huh. y como este programa acostumbra, cuando se cometen errores... Nos hacemos responsables. no sé, En este caso, te hace Mirá, responsable te pido que no nos incluyas, porque ah, así está. también es ese, este programa, cada uno se ocupa de lo suyo, acá no hay ver, solidaridad, ¿no? Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible porque estoy crucificado con Taco Fisher en la pared colchonada de... <ríe> estudio. Es una línea imagen. Quería hacer una mea culpa, el otro día cometí un error a consecuencia de un rollo de PDFs con el Festival de Cinemateca. El dos de las 3 películas de Las Cables no se van a poder disfrutar en el cine porque están vencidas de fecha, pero se pueden conseguir en DVD, La cuestión humana y Las canciones de amor. La película que sí van a poder ver en el cine es Entre los muros, que se estrena comercialmente el 17 de este mes. Así que bueno, voy a hacer de un las esfuerzo. Las películas que hablaste dos ya habían pasado en Cinemateca. Ya habían pasado, si había en la página de Cinemateca uh -huh, era de otro momento. Uh -huh. Este, había dos que, archivos, habrás te equivocado. Este, hice como el albino eh, en El código Da Vinci, me autoflagelé, estoy clavado a la pared con Taco <risas> Fisher para no moverme. Les pido profundas disculpas, este, hablando en serio, a los escuchas y e intentaré, intentaré emparchar Este error en la columna okay. de mañana De mañana, de no en no la de hoy No, no en la de hoy, hoy <risa> tratemos de <risa> disfrutar y hacernos los boludos Bien, perfecto, queda queda claro Entonces, pero estuvo bien que la, las películas igual las pueden ver Se pueden conseguir en DVD y la otra las estrenar comercialmente, sí Perfecto, señores, sí, hablemos entonces eh, de este disco, de este trabajo Cuando me nombras en éxtasis, ofrezco mi alma para un asesinato Dice en esta canción que estábamos escuchando Polishing Hardway uh -huh que es la autora de las letras porque la mus, las músicas de, del disco eh, son de la autoría de su amigo John Parrish con quien ya habían trabajado juntos hace algunos años, ¿no? Eh, sí, de hecho Pidgey había participado en un disco de John Parrish Dancehall at Louse Point Hace 12 años Y John Parrish fue el productor del disco previo este junto a flot de Pidgey Harvey, White Shock pero a su vez la historia de ellos es bastante lejana Porque en su cumpleaños de 18 años... Esto era algo que yo no sabía hasta que leí esta nota en Irrecuptibles hace unos meses... PJ contrató a la banda de John Parrish... Que se llamaba Automatic Blamini... Banda que integraba también Robelis... Que fue productor de varios discos de PJ Harvey... Generaron una relación allí... Y cuando Robelis partió de la banda... John Parrish invitó a la mismísima PJ Harvey... Para que formara parte de esta banda... Y de hecho, en esta entrevista en Irrecuptibles... En esta nota... ...PJ confiesa lo siguiente... ...fue John quien me enseñó a tocar la guitarra... ...cuando me unió a su grupo... solo conocí algunos acordes básicos... ...John pasó horas enseñándome el picking... ...y a desarrollar ciertas ciertas rítmicas... ...pero teníamos un sentido de ritmo muy parecido... ...siempre nos resultó fácil tocar juntos... ...y de hecho colaboran... ...y como decías muy bien vos Gustavo... ...ella escribe las letras... ...que es algo que no suele hacer... ...generalmente la letra viene... ...en paralelo a su música... ...o tras su música... ...pero en este caso pone... Este, ...estas letras que llegan antes... Al servicio de la música de John Parrish Que las composiciones de John Parrish son bastante diferentes A las de P.J. Harvey Que son más hipnóticas, reiterativas Y acá hay un juego este polifónico y climático Que no tienen generalmente los discos de Polishing de, de todos modos, es un disco bastante hipnótico eh, Por algunos sí, pasajes sí, sí, porque sí. tiene... Tiene bueno, esos sonidos envolventes propios de las guitarras de Parish, este Y bueno, la, la, la elegante voz de Harvey también Cuando no grita desesperadamente Que en algunos momentos puede ser un poco claro, desesperante Que ella hace de todo con su voz en, en relación a los discos previos este En White Shock, que es el primer disco de PJ En el que abandona la guitarra, ¿no? Para jugar con el piano, instrumento en el que no domina a PJ Harvey Hubo un cambio profundo Y de hecho este disco, que se llama a woman a man walked by, es un puente con la discografía previa de PJ Harvey. PJ Harvey, en esta nota también irrecuptibles, confiesa que hizo las paces con su origen. Ella es una muchacha británica, una muchacha británica de pueblo, de un pueblo que se llama Yoville, que queda muy cerca de Somerset, que un campesino. Claro, vive muy cerca de donde está la tumba de Th Eliot que es en Somerset. Y esta muchacha dijo, tengo que aceptar que yo soy británica, que no soy una nena estadounidense. Porque recordemos que ella fue una figura clave en los 90. Era una chica alternativa, una chica que fue producida por Steve Albini. Steve Albini, productor... La chica indie. Claro, productor de, <risas> de La Inútero de Nirvana, por ejemplo. Productor de Necro, yo voy a ser productor de Fan People si no me fallan a memoria. Steve Albini. Si falla uh -huh. mañana te corres no, se... no, no, no, gracias. No. Dos cagadas seguidas no me voy a contar, <risas> quédate tranquilo. Eh, bueno, parece un disco bastante variado, escuchamos eh, el, el tema quizás más convencional Su corte Claro, ese es el, el, el, el corte que escuchamos este, Es el tema más tradicional, eh, con una estructura clásica este, Donde, bueno, eh, puede tener algunas reminiscencias a, a, a Murder Ballard de Nick Cave, ¿te acordás? Claro, este, que PJ pone su voz Porque PJ supo, voz. supo seducirlo supo En qué te marean de enamorarlo y luego abandonarlo como un perro a Nike, ¿no? Bueno, <risa> bueno, sí, es un gran El gran no. predicador. Es verdad un nombre que estuvo de gira varios años y que no recordaba que había pasado en sus giras <risa> a consecuencia de los excesos. Pero qué qué buena música. Pa, o sea, que, que me qué voz sí. Este, hablando también de las letras, eh, uh -huh. hay uno, uno de los temas también en eh, Will Not eh, ella se inspira en el rebelde un poema de Charles Baudelaire uh -huh. del, del, del poeta. El poeta maldito francés. Uh -huh. Este, y bueno, este donde ahí agarra un poquito, lo vamos a escuchar si tenemos tiempo este a la guitarra un poquito. Vamos a escuchar lo que Vamos ustedes. Más bueno, no, no. <risa> aquí ustedes mandan este, en la columna. Hazme tuyo. Sí, si le <risa> pa <si risa> <les> parece <risa> que hay que escucharse bueno, si tiene. Bueno, pero todas formas para contar un poco uh -huh. el, el disco eh, tiene varios climas, ¿no? Algunos algunos sí. más eh, como decía, elegantes, bastante hipnóticos, muy climáticos. Y en otros, este un poco más desquiciados, ¿no? Donde eh, a veces pone a prueba la paciencia de... de, de escucha, digo. Yo... Sí. Y pone a prueba Poli Jean su voz también, ¿no? Sí. Porque trabaja en un registro muchísimo más alto del que suele acostumbrarnos. De hecho, el tema que vamos a escuchar en breve, este se nota eso. Bueno, escucha. Sí, y, y, y vos, que estabas... No lo vamos a escuchar, este tema. A, ¿No? a Woman Among Walked By, eh, la, la letra demencial que ah, tiene. Ah, ese es, no, es, ok. Es un... Es un Una especie de hermafrodita, digamos es, un, es mujer y hombre a la vez este, Y sus testículos están hechos de hígado de pollo este, ah, claro, claro. Y bueno, ella acepta, digamos, eh, esa inspiración Que le vino de mano de eh, las guitarras de su amigo John Parrish Pero vamos a escuchar Living No Calif es de los, el, los testículos de hígado de pollo no, no, pero, no, no, otro, pero aquí sí se nota el trabajo más agudito de Poli A ver, Living California en California se me parten los oídos, dice Manuela, no sé si lo dice este por el, por el tonito, ¿no? Este, en fin. No sabemos o, si lo dice bien o mal. Sí, pero bueno, en California era un, uno de los temas de P.C. Harvey, de este nuevo disco con John Parrish. Eh, labor de Hacé Pasar Ya, el tema que el macro no te permitió pasar en tu columna de ayer. aprovecha ahora que dijo Ustedes Mandan, no fue así el otro día. Saludos, dice Inés. Bueno, pero Ustedes Mandan en eh, 5. Eh, sí. Eh, es hasta que el tiempo da después viene Justicia Infinita al mediodía ya no mando yo ni ellos gracias por la música voy a tomarme un ácido pegarme un tiro ahora vuelvo por favor Rifle Sanitario para a ser el ácido más al pedo del mundo ¿Qué? claro sí, te iba a decir el... no desperdices no un ácido por favor Rifle Sanitario para este muchacho regaláselo esto... a un niño <risa> ¿no? bien eh, y tengo algunos correos Vamos. que han llegado no toquen arroba cnfm.com esto es una una pregunta por un libro de estas zulas creo ¿no? sí eh, en realidad para la borde dice acá para la dupla pero en realidad para la borde Te pregunté si habías leído el último de Strauß y le si comentaste que tenía una buena tapa. Tenías razón, está interesante, lo compré solamente porque considero que tenés opinión calificada. también terminé. Lo... Lo una tapa, Gustavo. la gente. Pero además, de la tapa te gustó el libro? No lo leí yo, dije en ese momento, ah. no lo leí, pero tiene una muy uh -huh. buena tapa. <risa> bien, perfecto, una opinión calificada. Claro, eso es una opinión calificada. ¿Con qué vamos eh, <risa> en esta columna? Eh, llegan muchos libros a nuestra mesa de trabajo. <risa> Perdón. Este más de lo que podemos manejar. Sí, no más, lo más te... de lo que podemos manejar. Pero bueno, que les manden menos quienes están pidiendo. No no no no, no, no, no, no, no, no, pero este después vamos a hacer una mesa de, de libros, pero No mesa de salto, vamos a hacer una mesa de saldo, o sea, no, una mesa no de, de, saldo, de novedades, de... pero pero eh uh -huh. bueno, o, sí le pude entrar a, a un par de ellos, este que coinciden en que tratan temas históricos, no, de historia nacional, una es historia estrictamente y el otro es de antropología, aunque este Digamos, es la historia desde el punto de vista antropológico Vamos por partes Está los dos, Hace un par de años había aparecido Escenas de la vida cotidiana eh, La antesala del siglo XX Que iba de 1890 a 1910 Lo comenté en el, en, en el siglo anterior de, de, 2007 la 2007, de. no me acuerdo de, eh, Era de Silvia Rodríguez y Yamil, Era un libro póstumo Ahora aparece la segunda parte Escenas de la vida cotidiana El nacimiento de la sociedad de masas, se llama así, 1910-1930, es de Daniel Aburetti y de Gustavo Remedi, eh, coincide, bueno, es, es un libro de Bando Oriental, los dos que voy a comentar son de Bando Oriental. Eh, este es un libro ideal para quienes gustan de la historia nacional, que son muchos, este, que es a la vez serio, de investigación, eh, muy documentado, sobre todo con, con prensa de la época, y, y, y también es un libro de divulgación, eh, se presenta Puede ser un libro de texto, eh, tiene un diseño gráfico que tiene un corte periodístico donde aparecen, bueno, fotos de épocas, recuadros, eh, recuadros... Eh, Eh, en ese sentido, digo periodístico, eh, el diseño gráfico recuadra como, como aparecen en las notas de los diarios, sí, sí. Este, donde generalmente se comenta alguna viñeta o alguna anécdota que ilustra de lo que se está hablando mm, eh, en el capítulo. Eh, en este libro se repasa el, el, el cambio hacia la modernidad, lo que había anunciado el libro anterior, este, y las nuevas diversiones que... Que pone a disposición de, de, de, de la modernidad pone a disposición de la gente donde bueno el espacio público además cumple un rol muy importante los autores repasan el auge precisamente de la sociedad de masa y sus pasiones hay un capítulo muy interesante dedicado a, a los deportes este y donde se analiza eh, las bases deportivas de la nacionalidad no este que, que en, en uruguay eh, siempre... ¿1910, 1930 ¿estás hablando ahí? Sí, este donde, donde empieza bueno eh, a tener una importancia relevante, el fútbol, el boxeo... El boxeo era muy claro. importante, y por eso te preguntaba la fecha del boxeo. Sí, sí, sí, era, hay, era, hay un era, apartado dedicado... Era, era central el boxeo sí. en esa época, ¿no? sí, sí, sí, sí. En, en Uruguay. eran era buena parte del mundo, pero en Uruguay era, era central. Los deportes en general comienzan a tomar auge en las sociedades modernas, ¿no? este Pero también... Eh, Eh, repasa un poco el cambio de pautas sociales en el hogar la implantación y el impacto del sistema de, de, de la semana laboral este, que impuso nuevos horarios y por eso mismo marcó drásticamente la, la diferencia entre tiempo de ocio y tiempo, de, tiempo laboral este, generando este, nuevos comportamientos ¿no? pero también Eh, se detienen en la estructura y la tipología de la, de la vivienda también relacionados con la vida favorita y el, y el crecimiento de la clase obrera entonces este, repasa la vida en los conventillos en las casas corredor que todavía quedan en el ranchito y en la pensión este bueno y el nacimiento del confort de la, de la clase media este, de los electrodomésticos de, to de todo lo que se va dando es un libro que a mucha gente le va, le va a gustar el microondas no, por todavía no todavía no <coughs> Pero, eh, por ejemplo, todo lo que empieza a haber de, no, de novedad en, en, en el ámbito de la cocina Que es un tema que a mí me gusta mucho Hasta, hasta entonces se cocinaba en pequeños braceritos Que estaban, eh, es como difícil de explicar, no sé por qué me metí en, en esto Pero, digamos, la mesada tenía como dos canaletas Y arriba de esas canaletas iban apoyadas dos parrillas Y abajo uh -huh. se, se prendía fuego carbón Este, y había una carbonería, acá lo cuenta muy bien, había una carbonería, lo cuenta una, una persona mayor que, que, que recuerda esa época. este Una carbonería en cada cuadro y le decían, nena, anda a comprar este un kilo de carbón, no sé, dos no, kilos de carbón. No, es que, que, que prendían el fuego en todos lados, como como más tradicional, sino que en era más con carbón, porque para hacer la cocina diaria todos los días no. Sí, sí, creo Ahí que además había, había una cosa que era el carbón de coque, o sea... Al, todo ese tipo de cosas, y después este cuando la, la llegada del Primus, después de las cocinas económicas, este, ya por esa época también empiezan a aparecer las primeras cocinas a gas que trae la compañía inglesa del gas o sea, recorrer toda esa época que es tan interesante Segundo libro de repetí el nombre de este primer libro con todo lo que contaste Interesantes escenas de la, escenas vida, de cotidiana. la vida cotidiana eh, Este es El nacimiento de la sociedad de masas 1910-1930 es, de... es de Daniela Buret y de Gustavo Remedio Bien, perfecto eh, Otro libro también de, de banda Oriental Se llama Los Fugitivos de la Historia Es un nuevo libro eh, de, de nuestro mayor antropólogo este No solo en edad, sino en dimensión Daniel Vidart eh, eh, En este caso es una recopilación de artículos, ensayos Publicados eh, en revistas de corte académico Sobre todo en la revista Relaciones uh -huh. Pero revisados, con agregados Este... Uh -huh. eh, Eh, y bueno, como como dice la la, la en plena disposición de, de, de, de su madurez intelectual, este revisó algunos de los temas que ya había tratado. Eh, yo no sé si ustedes han leído, pero siempre es un placer leer a Vidal, este dueño de una prosa realmente envidiable, muy rica, uh -huh, sucesos ¿sí? temáticos. Bueno, listas, tiene Como siempre eh, Vidal este plantea Nos hemos leído el año pasado tuvimos un ciclo a propósito sí. de un libro de Vidal claro, ¿no? de, de, de, ¿no? de, um, de la ropa interior, ¿no? De la ropa interior femenina. Sí, sí. Este, bueno, en este en este libro me preguntabas eh, hay eh, ensayos que van desde reflexiones sobre los orígenes de nuestra nacionalidad, que uh -huh. es un tema que domina muchísimo, uh -huh. hasta el huracán Katrina, o sea, que tenés de todo pasando por Galeano, por este no sé, eh, los, los americanos, o sea, tiene tiene tiene es muy variado, tiene muchas cosas. Decía ese conocimiento que tiene Vidal tanto de la documentación, de las crónicas, eh, de los documentos coloniales y esas disquisiciones etimológicas en las que conoce muchísimo. este Es un viejo sabio este y es un icono, iconoclasta astuto, porque sin llegar a, a, a, a, a, digamos, a ser eh, estri, estridente, pl plantea eh, nuevas... No, eh, Pon en cuestión varios mitos fundacionales sí, le gusta claro de nuestra Ajá. identidad este por ejemplo eh, él, en, uno, en uno de sus ensayos plantea fue realmente devorado fresco eh, nuestro juan díaz de solís eh, en las costas uruguayas Ajá. fue comido como como como nos han contado en la escuela y como sea este Expandido. expandido, digamos, en, en, en nuestra en nuestro conocimiento popular, él plantea que eso es bastante imposible que haya ocurrido, y e incluso plantea que es bastante imposible que haya ocurrido en la costa uruguaya, en todo caso propone la, la delta del Paraná. La río Uruguay, que, claro, Uruguay porque, ahí que, está, que está mar... es la desembocadura que río Plata y río Uruguay, ahí, cerca donde estuvo Darwin, ¿no es? ¿Dónde se allí. plantea sí, en ahí? Uruguay? sí. Eh, me parece que es en Colonia, ¿no? Sí, pero sí, bueno, pero por eso, en por eso ¿no? estoy en Colonia. Sí. el tanta que es un poco más arriba donde están los, los guaraníes de las islas. Por eso, mucho, por eso venía claro. de, de, de este, hacer... se basa en, en Borges, en eso y además Porque eh, cuando muestran en Colonia para nada dónde está que estuvo Darwin, ¿Mm -hmm? este, que tenemos muestran ahí este cerca de Nueva Palmira, parece, no recuerdo exactamente, pero es la, la desembocadura, siempre te, te, te llevan también, te dice, "Ah, ver acá se lo morfaron al otro, ¿no?" Claro, eh, bueno, el, requiere, el, el plantea es, eh, turístico, acá se morfaron con mucha documentación estación este que que que eso Tiene que haber sido eh, más bien alguna versión febril de alguno de los cronistas, eh, y que muchos de los cronistas además no estaban ahí en, en, en ese momento, ¿no? o sea, de los que hicieron pública esta historia. Es el IVA, ¿no? Es el color necesario. <risa> este No, porque plantea que los charrúas, este eso es bien sabido, no eran antropofágicos, y también es bien sabido que los guaraníes, que sí lo eran, eh, no te comían ni bien te, te apresaban, ¿no? Todo lo contrario, tenía que pasar un tiempo ritual en el que este, se llevaban a cabo distintas, distintas etapas este, y por lo tanto es bastante improbable según él que haya ocurrido esto también se pregunta... Eh, para tirar algunos eh, anzuelos, ¿no? uh -huh. A, al agua. Este, ¿cuál es la traducción correcta de Uruguay? ¿Es Río de Pájaros Pintados como como se nos ha eh, también como se ha divulgado No joda la hora con eso. Bueno, que para que qué hacemos con Payvilaro? <risa> <risa> él pintó dice pájaro que... por todos lados ahora. <risa> eh eso tiene que es una un exceso metafórico que, que no es exacto, este más bien se podría traducir como Río de las Gallinetas. Claro, no tiene el mismo glamour, no, pero no, es, la gallineta es un mucho <risa> sí, además es una, gallina, comarde, una cuando es, cuando la, la gallina, gallina de monte, la que andaba, sí, la que andaba sí. por ahí este antes cuando todo eso era era monte, antes de, de, de la introducción de la ganadería que cambió uh -huh. completamente el paisaje, ¿verdad? Uh -huh. Este también sostiene que la, la traducción más adecuada sería río sería río de los caracoles, no tanto por por, por, por los caracoles en sí, sino eh, en, en tanto río de, de, de, de, que tiene que que caracolea aunque okay. ¿no? en ese sentido este por la cantidad de sí, vueltitas sí, sí, y desembocaduras sí. y cosas que tiene este bueno para eso plantea y revisa todo lo que se ha dicho hasta el momento otra otra eh, otro tema que pone en cuestión eh, se pregunta al inicio de un ensayo ¿Cómo nos tenemos que llamar? ¿Cuál es el gentilizo de las personas que habitan este país? Eh, ¿Orientales, como constaba en la, en, en la documentación uh -huh. que poseía Gardel en el accidente de Medellín? ¿O, o uruguayas y uruguayas, eh, como dice el Vázquez. presidente Tabaré Vázquez? Eh, más o menos la y, ¿eh? y las queda horrible este bueno para eh... arrancar un discurso queda orientalas orientalas bueno, okay. porque eh, a mí es eh, algo que es algo que realmente bueno te recomiendo que leas este libro que se llama eh, no los editivos de la historia tengo una hipótesis igual me quedé con lo de Solís Gustavo ya te dejo volver mm -hmm. Solís no habrá sido como un precursor del arsén y se habrá quedado buscando generar el prostíbulo perfecto por estos lares bueno de unos años después este eh ambas márgenes del Río de la Plata fueron la gran patria prost prostigular del mundo así que este puede haber sido un adelantado en el negocio en está bien eh, ¿qué, ¿qué dice él respecto a ah, si uruguayos uruguayas bueno, ¿no? la no? documentación en todos los documentos importantes eh, históricos somos orientales uh -huh. eh, en todos los documentos relevantes pero eh, también eh, esta provincia en algún momento se llamaba de Uruguay bueno Léanlo porque es, es, es una discusión. Es, es eh, para mí es discusión. uruguaya, es uruguaya, ¿viste? pero lo vamos a leer. ¿Cómo se llama el nombre de, del libro de Vidart? Los fugitivos de la historia. Los fugitivos de la historia y recoge varios ensayos recoge suyos. Recoge varios ensayos. En este, relaciones. Y, y además... Eh, Vos leías relaciones, ¿no? Lo, siempre quise conocer gente que leía relaciones. <risa> no, siempre, que, no siempre. Y cuando acuerdo. hacía la licita para mi cumpleaños decía voy a invitar uno nada, a mi amigo del colegio lector, y uno eh. que, que lee relaciones. ¿No? Bueno, bien el kiosco siempre... Yo intenté varias veces, bueno, ¿no? varias cosas le la vida interesantes, pero ta, Acá lo razón. pueden leer en, en, el, en, en, este, en este libro, también pueden leer eh, cómo mmm, los indígenas trataban a los españoles y cómo los españoles trataban a los indígenas. Van a notar una simetría bastante brutal, la inequidad, digamos, entre un trato y otro, este... Y Sin embargo, también sostiene que bueno que fue la legislación española la que vendría a sentar las bases de lo que hoy serían los derechos humanos. O sea que, um, si bien fue la, la, la cuna de las peores barrabasadas, este, también de, de, del correctivo... No decís que la arreglaron después, muchos años. Eh, bueno, poderla, la, la, existían de los dos. Eh, y vuelvo a insistir, siempre es un placer leerlo a, a, a Vidart. Eh, tiene una escritura... Me convenciste, fue, ya Vidart, me convenciste. Los libros Así que... Que, que entonces recomendaste Es el David Art eh, y, Los suscriptivos eh, de la historia Y, y escenas la escena de la, la vida, vida cotidiana, cotidiana El nacimiento de... Mmm de la sociedad de masas. Se olvidó de las cocinas volcán la borde. antes de Agaz y luego de las económicas, dice el pelado estaba en las volcán, no sí. eh, recuerdo porque soy un escucha de Clarín y tienen tienen la tanda del ayer lejano, este un, un, un, un aviso que eh, exhumaron de la memoria de sus oyentes sobre las cocinas volcán. Aquello de interpretación, de no sé dónde la sacó, no significa Uruguay sí. cola. Es que uru es eh, es la chineta Ah, no, dice Uruguay es y agua es de agua, dice... Eh, Vidard repasa también esa acepción. Esto, ah, mirá, Son, no sé... Cola de agua, mirá. Tengo que no hablarle, pero debe ser más de 40 interpretaciones. Mi, mi, mi, mi ignorancia es fuerte porque pensé que era un chiste y lo estaba leyendo con cuidado, pero era una acepción que está eh, estudiada, que está repasada por Vidard. Entonces, Uruguay es y es agua es de agua. Entonces, Uruguay o Río Pájaros Pintados, o Río de la, de la Gallineta de Loquita, ¿qué es? De la o Río, río de, de Caracoles. O Río de los Caracoles. O el río que caracolea. Sí. Eh, sopa de Caracol, estaba eh, pensando. Al menos está buena pregunta, porque canta realmente como el orto, lástima por los oído dice Felipe, realmente Pichy Harvey canta como el orto, pero bueno, algunos temas pueden no gustar, pero... Más bien. De, de ahí es a, una, a... Es gran persona. No sé, pero no sabría responder sí, si, te si te está manda, buena. Sí, te manda... Un tipo de, de, de oyente o de escucha, ¿cómo se dice? Es horrible. Un escucha, un oyente, que no, primero, que, no, que no le tema el peludeo, claro. que no le tema el peludear primero, y después que tenga el tiempo justamente para dejarse eh, envolver. Rendir, envolver por ese cúmulo de estímulos. Variables. Y, este, y, y bueno, este, este es uno de los discos, como hay otros, eh, eh, y además hay autores que son así, digamos hay músicos que son así, que te demandan algunas escuchas, ¿no? Si no Yo qué sé, ¿viste esos discos te empiezan a gustar después de...? Ah, lo tengo muchas veces la cosa entera, no? No, este disco, yo creo que este disco te puede gustar de primera, pero ah. igual, tengamos el respeto, esa señora tiene 40 pinos, por favor, no es una nena, déjenla que, tenido, que la complique. Y ha tenido, su, no, yo no diría que está buena como pregunta, pero diría que ha tenido sus novietes por el camino, ¿no? Ha tenido sus novietes, ha tenido sus affaires eh, alternativos, ¿no? ¿no? Y por Vincent eh, Galo... Claro, las... La... Las letras también te, te, te pudren un poco el bocho, ¿no? Y sí, so, yo creo so, que no, sí. Los actitud, lo bocho, no lo detestís, sea, no lo digas de no sé cómo pudre el bocho. Su actitud, su es, su tiene su actitud, su actitud que te va a comer y que va a escupir tus huesos. Buen día, Pi supongo que es Pi eh, plantea que en Brasil hubo un acto de canibalismo antes del desembarco español en la banda oriental, que cree que fue tomado como el mito de Solís y que Solís murió de una enfermedad en nuestras costas. Saludos, dice Pablo. Bueno, Renzo y... Renzo Pi y Daniel Vidart, este... Que son dos antropólogos muy veteranos que además han trabajado mucho juntos, este eh, tiene muchos libros sobre esto, o sea que el, además es una discusión que está abierta todavía, ¿no? Sí, los tipos que, que han despreciado muy buena parte de su vida estudiando y eh, y, y, eh ¿cuánto de cuánto tiene de, de estudios, así de estos temas, de tener entre los dos añitos llevan bien. Eh Vidart Creo que es de 1920, si no me equivoco. Renzo de andar por los 70 y algo. Eh, bueno, le re. Este... Es más, más de 100 añitos de, de estudio en conjunto. Sí, es sí, lindo sí, para escucharlo sí, a, sí, a los dos eh, un rato. Es más joven, Renzo. Este, se, se, se integró después. Además... No sé, tiene muchas cosas en común Renzo y, y Daniel Vidal. Labor de Dobrich, despídanse, así, con un tema que ustedes eligen de ese último trabajo de PJ Harvey. Es un tema que se eligió a consecuencia de la necesidad de Gustavo Labor de poder peludear. Así que comenzamos a peludear previamente y les recomendamos que peludeen donde sea que estén. toquen nada faltan 10 minutos para el mediodía tenemos 9 grados de temperatura Montevideo 58% de humedad han pasado algunas cosas en este jueves 9 de julio, a quien no toquen nada algunas cosas han pasado los invitamos a escucharla ya hay un pasado imposible de reinstalar en el presente voces que gritan cosas al borde de lo incomprensible Vistipe de Yugoslavia oso país con culturas diferentes, pero muy amalgamadas y hermanadas entre sí. Venga a Yugoslavia. Lo dicho. No toquen nada. Los invita a transitar por un pasado menos incómodo, lo que pasó en estas 4 horas de programa, una experiencia necroturística, pero con el objeto de estudio TVCito.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 ¿Está? ¿Un corno es un científico también? Sí, claro, es un ah. experto en esperma señor. Ah, bien, bien. Pasé y dijo que el esperma creado por Nayernia No tenía la forma, movimiento Ni función específica del esperma real Y sí, bueno, puede darse una discusión científica interesante pues, Sin embargo, lo probamos en tu hermana Y funcionó perfecto Y después tu esposa dijo que era igualito al tuyo Dijo, uno de los científicos <risa> trabaja para el otro ¿Verdad? <risa> El 13 de diciembre son las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Y el panorama político parece que se está reconfigurando. Estamos en contacto con el corresponsal de Noto nada en Chile, Pablo Andrada. Hay dos candidatos principales. Hay uno que ya lleva como unos 4 o 5 años, que es Sebastián Piñera, el candidato de la Alianza por Chile, la coalición de derecha, que es el dueño de La Chile, de Colo Polo y de varias empresas, un multimillonario. El, el, el otro candidato, candidato es, es un ex presidente de la República, Eduardo frei durante el periodo 94-2000, que tuvo un, un buen gobierno, pero aparte El final del gobierno fue afectada por la crisis Piñera viene siendo candidato fuertemente desde hace tiempo, él aprovechó mucho los problemas que, que tuvo el gobierno de Bachelet eh, curiosamente el gobierno de Bachelet tiene un, el apoyo más grande de, de toda la democracia desde que se acabó la dictadura de Pinochet La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia absolvió al director de aduanas, Víctor Licidini. Después de un proceso judicial de seis años, Licidini hizo un balance de su caso. Contento a pesar de que ya sabía que era inocente, ¿no? Hace seis años que sé que soy inocente. Pero bueno, está. Lo tomo como un reconocimiento. Yo solamente estuve 14 meses en la aduana. Estuve seis años esperando una, una sentencia. Pero la evaluación no es muy positiva. <risa> Las Volcán, Las Volcán, Las Cocinas Volcán. Esto a propósito de lo que hablaba a labor del de libro Escenas de la Vida Cotidiana, habló de las cocinas y las económicas y demás. en un momento alguien dijo, ¿Y Las Volcán? Las Volcán, una tenía mi, a, mi abuela, dice aquí Marcelo. Las Volcán son posteriores a las económicas, eran cocinas igualas a las actuales, pero a Creosén pasabas del Primus y su horno de Primus bueno, vas como a una volcán esmaltada que te hacía sentir bien pero bien de clase media dice acá Marcelo. que ya eh, está, está, bueno es que dentro de las preguntas que hay eh, sé vos que tenés todos tus eh, amigos trabajando en esto de, la, sí, claro. de las encuestas eh, según lo que vos eh, tenés ejemplo, la lavajilla es importante la vajillas ¿eh? es automático sabe es uno si sí, estás allá arriba bueno pero no solo sos pues, de segura por eso capaz que das ah, no, eh, claro no si no tenés es... el piso de límite por ejemplo si es de barro y tenés un lavavajillas automático no sos a de no, es, es una combinación de datos a propósito se viene el censo 2010 no es verdad este, que va a ser diferente para los que no los han encuestado a mí sí Este, en esas encuestas aleatorias me han encuestado con los aparatitos nuevos esos que son una calculadora las gigante. Palms, sí. Sí, para decirlo de alguna manera con una calculadora gigante donde va metiendo todos los Vos decís, ¿qué corno está poniendo de lo que le digo no porque claro, una cosa entera, yo, una cosa es un formulario donde yo pongo sí no y otra cosa es que este meta ahí eh, rapidito lo que pasa es que claro ahí ya está digitalizado ya es mucho más fácil ¿no? que pasar todo se ahorra de... la etapa de digitación del claro, formulario claro es mucho más mucho más sencillo eh, evidentemente daián ha hecho a propósito de los temas que escuchamos hoy que tuvimos en el programamos una comparación entre uno de los temas no lo tocamos, que fue el dirigente Peñanol simplemente a, al pasar, pero el dirigente Licidini y Zidini, dice Macro, quiero hacer una comparación, al final la aclara, aclara que puede ser ridícula pero dice, quiero hacer una comparación de alguna manera entre el dirigente Peñanol y Zidini en Uruguay parece que a los buenos dirigentes los castigamos. Los dirigentes peoros son un desastre. Eligen malos jugadores técnicos, decisiones, y parece que siempre están atornizados al sillón. Por otro lado, cuando aparece un tipo como el Isidine, que más allá de sus métodos que pueden ser discutibles, quiso limpiar el contrabando en las ferias y aduanas, donde todo el mundo sabe que Aitan Chuyo se lo intentó, más bien se lo castigó directamente. ¿Sabés que nos gusta al final todo esto? Seguramente la comparación es ridícula, pero en cierto sentido muestra la manera que apreciamos a aquellos que están en puestos de decisión. Dice abrazos. Damián, que bueno, quería decir... Quería sacar una comparación de la Gal Yeah último momento, soco casi breaking news eh, sí que... había dudas respecto a si se iban a poder encontrar hoy Manuel Zelaya el presidente constitucional de Honduras y Roberto Micheleti el presidente de facto después del golpe de estado eh, sobre todo eh, una eh, uno de los obstáculos eh, para que se concretara el encuentro es que Nicaragua había dicho que no iba a permitir que el avión con Roberto Micheleti eh, atravesara su espacio aéreo, en las últimas horas, en realidad en los últimos minutos el diario El Universal dale, dale, de Venezuela sí, sí, eh, en los últimos minutos ha confirmado que eh, Micheletik va a estar presente en Costa Rica en la reunión donde Oscar Arias el presidente de Costa Rica hará de mediador y viajará en la mañana de hoy son eh, por lo menos 3 o 4 horas menos en, eh, en Honduras Rica. en, sí, en, en ah. realidad en Centroamérica en esa zona eh, donde no hay varios si países que igual. son muy, muy diminutos supongo que están dentro de la misma franja horaria Precioso, pero la gente de Costa Rica que acabo de arreglarme con ellos por los errores países que cometí países pequeños geográficamente dijiste diminuto bueno, bueno, algunos del Salvador es diminuto a los catalicenses nos escuchan en San José Costa Rica los vuelvo a saludar yo también eh. Eh, que va a ser una ruta alternativa y que va a estar llegando Roberto Micheletti como le dicen eh, en realidad los hondureños no, no Micheletti sino Micheletti eh, para reunirse en esta situación eh, que será quizá un comienzo eh, para la, una salida política y negociada de la situación que se está viviendo en Honduras desde hace dos semanas después del golpe de estado que sacó en calzoncillos al presidente Manuel Zelaya del país. Bien, entonces estarían reuniendo, el problema de la ruta alternativa como como decías, no no quería sobrevolar algunos países, en especial Nicaragua, ¿no? no quería sobrevolar Nicaragua. No lo iban a dejar de sobrevolar, bah, no sé qué, qué medidas tiene Nicaragua para evitar eso pero eh, lo que había anunciado el gobierno de Daniel Ortega es que no iba a permitir que Micheleti sobrevolara su espacio. Claro, pero es un, sonaba un tanto raro porque en realidad Celaya si se quiere reunir con Claro, la idea en, es en, propiciar la, la negociación la mediación del presidente de Costa Rica. 9 ¿no? grados de temperatura tenemos en Montevideo, 58% de humedad, meteorología ha anunciado que la máxima para hoy es de 12 grados también la máxima para los próximos días así que días de invierno, fríos pero el de hoy es soleado, ¿no? Sí, eh, efectivamente Señores, llega Justicia Infinita Nosotros nos reencontramos mañana a las 8 si así lo desean. Chau, chau, gracias No data